Fue muy asociados En calcho y asociati Y ya empezó Fue muy asociado, listo ¡Tota, Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas Dependiendo a qué hora nos estés escuchando No importa, todo bien Esto es Fútbol y Asociados El cast número 18 de la temporada cibernética Blogger, cibernauta Así es, Fútbol y etcétera. Asociados en Internet ¿sí? La más cordial bienvenida, soy Borrego ¿Cómo estás, Eddie? ¿Todo bien? No tan bien porque no funciona el Internet Y nos sumamos a la queja del Alejo, otro de los integrantes de futbolasociados.blogspot.com <risa> eh, El otro miembro del staff de Fútbol y Asociados es que se queja constantemente del servicio de CNT Yo no le hacía mucho caso, pero la verdad nos ha estado haciendo la casita estos últimos días Aunque yo no he tenido problemas, que raro, pero... Pero nos ha hecho la casita estos días, desde anteriormente Y hoy Bueno, esto es Asociados, Caz 18, y empezamos, tenemos bastante de qué hablar, así que no así perdamos es, más tiempo. Así es, como siempre, bastantísimo harta labia aquí en Fútbol Asociados, mentira, van los titulares en este momento. Los punteros decepcionaron en la Copa Credifé, se les llevaron los puntos de sus casitas. El análisis de la fecha aquí en Fútbol Asociados. Una nueva aventura emprenden los Bisuete Boys, la convocatoria y las posibilidades que maneja la selección ecuatoriana de cara a los partidos frente a Perú y Argentina. Wow. A estaremos Empo. ahí en el Olímpico Atahualpa este próximo miércoles. revisión de los campeones de las más importantes ligas europeas asimismo cristian benítez se suma a la premier está en el permihan city un poco de todo el volante hoy está en su fase final la fórmula 1 se correrá en turquía la nba aquí también hay básquet estamos con la liga femenina profesional de baloncesto todo eso y mucho más aquí en el effe número 18 comenzamos wow infotainment Bueno, así es, ya basta de quejas y lamentos y demás. Estamos en este FIA Cast celebración completa, pues es el cumpleaños número... cuántas ¿Cuántos inviernos hace, eh, querido borrego? ¿Y por qué invierno? Porque en Ecuador no tenemos las cuatro estaciones, loco, así que decir primaveras es un poco erróneo. Es muy falso de, de nuestra parte, ¿tú crees? El, bueno, pero son 23... Inviernos. ...años en todo caso... Eh, en fin, eh, sí, es el bastaco de cumpleaños y es por eso que pondrá la música que le dé su gana Es lo que estoy haciendo Y entonces hasta estamos eso Safia Pais, estamos con Duff, así Reggae es. Duff de fondo y luego vamos a tener ahí música de mucho mi agrado O sea Pericos y, y un poco de Marley y algo de Scatalikes tal vez Y fabulosos creo Así Eso. les le hemos hecho bastante regadera, anímate, malditas cestas. <risa> por cumplir un año más de vida ya dejas de ser olímpico, hermano. <risa> ya no puedo ser olímpico. Ya no <risa> Ya no. Ya no, pues loco. ¿Ven? Ya no te puedes llamar as Don Sixto. <risa> a la a la de Londres, cuando quieras revalidar el el no, título, no, el panamericano, panamericana no, sí. sub 20 nomás esas. No, pueden convocar pues tres jugadores, pues llamar fuera de edad. Pero personalmente yo le llamo a un, a un Felipe Caicedo... Antes que un borrego... un borrego... Bueno, no importa... <risa> bueno, ya basta de... ¿Te parece si vamos de una con Campeonato Nacional? Eso no es aspiras? lo primero que vamos a analizar aquí... La Copa que le difé, se jugó entre sábado y domingo... Varios partidos... Dos en sábado, cuatro en domingo, si más no me equivoco... Eh, tenemos aquí un poco las... La referencia en los medios medios impresos ya que nuestro medio cibernético aliadosasociados.blogspot.com no En este mismo? momento no podemos acceder ya que nos ha hecho la casita la querida CNT. Si sí, <risa> le vamos a decir con nombre y apellido CNT no está funcionando ahorita. Y desde anteayer más o menos nos viene haciendo la casa tanto a lo lejos como a mí como a ti, pero bueno eh, el primer partido que se jugó el día sábado en el estadio de la cocha de la tacunga si más no me equivoco a, el expoli derrotó un gol por cero al Deportivo Quito parecía que ese partido iba a tener un trámite un poco más sencillo para el cuadro de la policía, puesto que se había puesto puesto que se había puesto ojo oh. <risa> Esto que rápidamente había tomado Ventaja, 1 por 0 Gol de Fabio Renato, más o menos Golpe de minuto 5 6 Y bueno, parecía Que fácilmente Era el triunfo de Lesboli, pero Rápidamente el Deportivo Quito Supo ¿Cómo, ¿Cómo te podría decir sobreponerse a este mal momento y de poco a poco fue atacando, fue avisando mm. en el arco rival? Lastimosamente el Deportivo Quito este año no ha contado con mm. efectividad de su delantera. Ni, no, ni con calma en el plantel, ni en el cuerpo diligencial. recién acaba de, de, de concretarse la salida hace de Rubén dos, hace Darío. Hace dos días se Shuba. había anunciado ya el despido de Insúa. Desde de el lunes de ahora, sí pero sin embargo recién hoy se llegó al acuerdo de recesión y el Quito tendrá que desembolsarle unos dineros de ahí al, al técnico al técnico argentino que sí. está haciendo un buen trabajo o sea yo no sé por qué le echan fíjate que Insúa a pesar de haber tenido o, todas las deficiencias económicas sobre todo en, en este lapsus de que tuvo a, a cargo el equipo de la plaza supo ponerlo a punto y mantenerlo ahí en la pelea el quito cualquier otro equipo con estos problemas económicos seguramente estuviera peleando el descenso pero sin embargo él consiguió que los jugadores aún en esfuerzos por siempre encarar los cotejos a pesar de tener tres meses sin pago cuatro meses sin pago ni siquiera de este año sino del anterior sin tener premios eh, cancelados debido al campeonato del año anterior que consiguió el Quito entonces creo que lo que hizo el, el técnico Insúa no se le puede encontrar mayor reparo en Libertadores estuvo a punto de meterse sin embargo le tocó un grupo muy complicado y eso sumado a los problemas económicos que tenía pues me parece que el Quito era prácticamente imposible que ostente por algo mejor una mejor posición una clasificación a segunda ronda de todas maneras Creo que la presentación del Quito hasta el día de hoy ha sido muy decente, muy decente y no va acorde a las comunidades y las facilidades que la dirigencia del equipo Chulla le prestó al técnico Insúa. Entonces, echarlo y eso más decir que es que se lo vota porque ha faltado a la moral del equipo, ni no se sé qué, porque ha atentado contra la moral de la institución, me parece un desatino total de parte del señor Acosta. No sé, es, es algo traído a los cabellos, ¿no? Bueno, es el principal argumento que se manifiesta ahí en filas de deportivo Quito, que insúa un poco, llamó a la rebeldía a los jugadores. ¿Cuándo? En, teor en teoría, según según la dirigencia del Quito, que el técnico les ha puesto en contra a los jugadores. Y bueno, yo creo que un poquito es parte de la labor de un director técnico defender los intereses de sus dirigidos. Y es por eso que siempre Insúa tuvo el respaldo de sus dirigidos, de sus jugadores. Porque él también les daba el respaldo que ellos merecían. Es que es lógico, o sea, si eres técnico, ¿cómo puedes pedirle a inicio de semana o, a fin o durante el transcurso de la semana a un jugador que se esfuerce, que se sacrifique, que luego el domingo rinda si no está bien sus pagos? Entonces tienes que ser consecuente con la realidad que estás manejando. Más bien si Insúa hubiera venido como, a, yo que sé, el lunes de la primera lunes de febrero y llegar como si nada al entrenamiento a decir muchachos tenemos que dar lo mejor de nosotros lo que sea sin reconocer que había una deuda en los de monumentos de los jugadores sin hacerles caer en cuenta a la prensa porque qué es lo que pasa así eso sí siempre reconoció la deuda que tenía el deportivo quito con ellos ante la prensa y tal vez eso es lo que molesta verdad que insua nunca dijo no no todo está bien sino que el más bien manifestó los errores que había que me parece eso Le más que nada no verdad mucha hombría y muy y es muy justo como tú tienes el cc se necesita que estén las cosas claras para que un equipo eh, se maneje de de buena forma que que esté más que nada jugando bien que es lo que importa bueno, eh, y el año y el quito no es que estaba un, jugando no mal tampoco, ¿no? fíjate verás si te, se analizan el grupo de copa libertadores del quito hoy por hoy los los fuertes de ese de ese grupo, el Cruceiro de estudiantes son serios candidatos al título. Son dos. Es. Uno de esos dos creo que va a llegar a la final. En campeonato nacional no la ha hecho mal, ha tenido buenos partidos, de pronto en algunos le ha faltado puntería, por ejemplo, pero realmente nunca se vio una actitud de desgano de en el de de pocas ganas de triunfar el Deportivo Quito. Un ejemplo es este partido frente al Époli. Se vio un Deportivo Quito que fue a buscar el arco Que pareja las acciones del compromiso Pero ¿Qué le faltó? Simplemente puntería Arroyo no estuvo fino con la definición eh, ¿Qué más jugó? Déjame acordarme Evelio Ordóñez por ejemplo No tuvo un buen partido eh, se, se entró al cambio Me parece que mm, no Martín Mandrano fue Fue Johnny Valdión Que trató de hacer su juego ahí Pero es un jugador que no tiene ritmo Y lo que sí le sobró al Quito Es las vanas Que nunca le faltaron en todo el año a pesar de las deudas Y ahora se lo echa con esos argumentos De Insúa y creo que para finalizar deberíamos decir Que una vez más Se equivoca en el proceder La dirigencia del Deportivo Quito a, a Sevilla se lo se lo Echó poco menos que como A un eh, ladrón del, del Deportivo Quito verdad Después de haber conseguido tremendo eh, Logro histórico Ahora Insúa que estaba haciendo un trabajo muy decente, porque si recuerdas, Insúa jamás faltó a ningún entrenamiento. No, no Incluso cuando los jugadores decidieron no entrenar, Insúa fue el único que compareció al, al, al, a, la, a las canchas de Carcelén y se quedó haciendo el trabajo físico que normalmente hace. Pero Insúa siempre estuvo ahí, cuando dijo no, yo no voy a entrenar, o sea, no sé, hay unos errores tremendos. Y vale también ahorita recordar que ya el Quito de repente se fue a Burbano y ahora sí ya tiene el auspicio en la camiseta, ¿no? Se nota esa división que hay entre los dos grandes grupos económicos es que, que manejan nuevamente el Quito. ¿no? Claro, y el, el, el auspiciante es de una firma de uno del pesado, por lo menos de hincha de Quito, cuando no se mete en la dirigencia, pero un pesado reconocido... Eh, vinculado al equipo de deportivo Quito. A no quien siempre. hay que reconocerle siempre el apoyo también al equipo de la plaza, económico que es lo que más se necesita ¿no? en estas instancias. Bueno, o aquí con... el gol regresando el partido, fue de Fabio Renato al minuto 6, tempraneramente la gol se va puesto adelante y de ahí el Quito duchó, pero me imagino que ya con todos estos rumores, con todos estos problemas sumados, no esto de es muy probable que se vaya el técnico, porque esos rumores ya venían desde la semana anterior, mm. si no no no, te, sí. no no lo recuerdas. Más sí, o sí. menos, sí, sí. Todo ese tipo de pesos creo que se cargan a los jugadores, y aparte de eso que tampoco está al día ahora el quito en los pagos. Nunca estaba, pero Ojalá esté algún rato al día, porque si no reclamarle al final a los jugadores o al técnico que esté el fracaso que pueda haber no tendrán ninguna cara para hacerlo ningún dirigente porque no tendrán la calidez la calidad moral para hacerlo porque no se le ha respondido al equipo con, con sus deberes económicos. Entonces, el, el Quito no no tuvo mucho que hacer fue un partido muy muy aburrido la verdad. Sí, ¿qué te puedo decir? De todas formas se vio un cierto Eh, ¿Cómo es de esto cierto? Oh, Brío en Deportivo Quito. Un, unas ganas de, de intentar por ahí el empate. Nunca se vio que este equipo bajó los brazos de todas formas. Eh, un poquito mal jugado puede ser que sí ahí estado Pero me parece que el cuadro de Deportivo Quito de todas formas sí vendió algo cara a su derrota. Es algo distinto a lo que pasó en ese mismo día en el encuentro entre Liga de Porto Viejo y Barcelona. ...que si bien también terminó 1-0... ...pero en cambio se vio se vio un claro dominio de la capira... ...bien pudieron haber sido más goles... Eh, ...no, realmente un partido flojísimo... ...a mí se me hizo que iba a detonar en la salida de Benito Floro... ...la verdad, porque... ...ya hace rato que no que Barcelona no tenía un partido... ...en el que podías tener cierta satisfacción... ...digo, poniéndote en los zapatos de un hincha de Barcelona... Y este sí, para mí sí fue el acabose, porque si bien no fue un marcador contundente, fue un partido muy mal jugado por parte del equipo ídolo. Pésimamente jugado y que derivó, como tú dices, y ya es de dominio público, en la salida del Español Floro, que es, bueno, la gente creo que estaba dividida en su opinión. Había muchas personas que opinaban... Que mandarlo a Floro iba a ser recaer en el vicio de todos estos 12 años que ha tenido Barcelona De tener técnicos, desecharlos después de 3 meses, traer uno más Y así alcanzar a 36 36 técnicos en estos 12 años, ¿verdad, Eddy? Que se, que no han tenido ninguno, me imagino, un periodo mayor a los 7 meses en la dirigencia del equipo torero 6, mm, o media temporada como mucho Como mucho, ¿verdad? Ahora Floro ni siquiera llegó a media temporada. Y nada no, más bien mérito que haya llegado a la fecha 17, lo que porque hay veces... Creo que lo que pasa es que la dirigencia te estaba vendiendo que ellos están fieles a su proyecto, que ellos están convencidos del trabajo, que ellos creen que Barcelona debería o salir adelante. Bien boca para fuera porque... Por dentro estaban destruidos con los nervios de la posibilidad del descenso, porque ahora fíjate en qué posición está Barcelona, ¿verdad? Sí, Luego de es. esta desastrosa presentación contra un rival directo porque Barcelona no está peleando arriba, Barcelona está peleando abajo y hay que reconocerlo. Entonces, le dio puntos 3 a un rival al que tenía que sacarle los puntos para quedarse tranquilo en la cuestión de descenso, para quedarse aunque sea en media tabla. Ahora se le vendrá el clásico astillero, el clásico de astilleros a un equipo que está bajo el mando de Flavio Perlas, es jugador de Barcelona que uh, está como técnico interino a quien de por sí ya se le ha dicho prácticamente en todas las declaraciones que ha habido eh, que no va a continuar, me imagino que tal vez si es que gane el clásico y por ahí tiene algún otro resultado favorable se cree esta típica utopía de puede quedarse un técnico nacional, uno de la cantera, al mando de Barcelona, pero realmente creo que es muy difícil que se quede Perlaza. Y la presión ya, que debería soportar él. El... Desde ya están buscando un técnico para Barcelona. Se hablaba de, de Brindisi. De todo el mundo se ha hablado de Brindisi. De AstraZeneca. De Astraza. Astraza. No, ese ya está más que descartado ahorita. AstraZeneca se hablaba del Bolillo Gómez, de Fernando Suárez, del mismísimo Insúasis es que como ya terminó aquí su, su mm, contrato. Pero creo que no puede no sé no por... Sí puede, por reglamento si sí puedes técnico si sí puede, lo que no puedes jugador de en, el, en ah, la bueno. misma categoría este que más te iba a decir el... también se hablaba de se me olvida Argentino Uruguayo Troviani, Marcelo Troviani Marcelo Troviani incluso era otro nombre que rondaba por ahí pero ya vino Troviani ya estuvo aquí Troviani y fue terrible igual. fue terrible de ahí regresó a jugar contra Barcelona me acuerdo con el Universitario de Perú si lo estoy equivocado Bueno, como un equipo peruano regresó a aquí la jugar un cuadrangular. Y Troveane le fue mal. Entonces, Ainsua también no salió muy bien de Barcelona, recordemos. Mira, les ha ido mal a todos. Entonces, volver a viejos vicios, digo yo, de traer una vez más técnicos... Hasta Zaquets se lo mencionó, pero ya Zaquets salió no, tres basta. veces de Barcelona. O sea ya... Y todas peleándose durísimas. Y todas entonces hay que curarse en salud, como suelen decir, ¿verdad? Y, y ahora, yo ¿quién creo traes? Que algo creo que Perlaza puede ser la prueba Que se quede ahí Es que mira, ¿qué pasaba con que Floro? Que soporte era la, la, no la puro presión Floro. O sea, Imagínate que este señor Juanjo Rodríguez Asistente de Floro Dijo que era demasiado grande Y algo muy claro, dijo Negativa la presión que hay sobre Barcelona Ellos no lo es pudieron es verdad, alzar es verdad. Y gente que viene de trabajar en el Madrid Gente que viene de trabajar en México Nosotros que, que usualmente vemos lo que pasa ahí en, en Barcelona, ya lo hemos señalado muchas veces que esa presión que suma la inmensa hinchada, eh, los periodistas que también se ponen la camiseta a que sobre todo están allá en la costa, y el entorno en sí, lo que es ah, eh, la otra gloriosa camiseta amarilla que ahora se ha venido a menos por falta de títulos, etc., es un, es un qué sé yo... Tipo nube de turbulencia... Una situación así... La que bajó el avión... Y... No, pues... La verdad, yo creo que Benito Flor... Así, en verdad que, como decís... La plena no sabía lo que venía... No tenía idea lo que se metía, ¿verdad? A lo máximo le dijeron es un club grande de Ecuador... Así, sí, sí, claro, escuchas de Ecuador... Dices, sí, hay fútbol... Tiene algún renombre... Pero, a ver, si, si equiparamos de Ecuador... ¿Con qué, ¿Con qué selección de allá la podrías? ¿Con una pola, polaca podría ser? En todo caso, no es una selección... Claro, fuerte, de, la, de, la, de las de tradicionales. La, de la top de Sudamérica. Ajá. Y entonces dices, fútbol ecuatoriano, no, no debe tener la presión. que pues Nada que ver. Aquí en, en Ecuador la presión es fuerte. Y de, y de las camisetas pesadas es muy fuerte y en especial la de Barcelona. Y realmente no, no supo a lo, que, a lo que venía. Y realmente... En este partido se puso a experimentar demasiado En cuanto a la alineación eh, Lo puso a Jefferson Hurtado Si más no me equivoco Yendo de por, la, por de el de costado y... De ahí nació el gol la de la pues Capira ahí de ahí Y la hizo la capira. lo que quiso La Capira por ese lado Ese Cocacho Macías tuvo libertad Como si como carretera sin peaje Así lo que le daba la gana Lo mismo Hugo Vélez de Este jugador Molina Bien pudieron haber sido más goles la verdad Eh, y el cuadro de Liga de Puerto Viejo Ya con esos jugadores anteriormente mencionados Ciertamente suele tener chispazos de buen fútbol Pero no es que sea un equipo muy sólido Tiene una de cal y una de arena Y eso es lo que le ha mantenido más o menos en media tabla Un poquito para abajo Y que tal vez le alcance para salvar la categoría este año Y no mucho más Y... ...Floro se va con sobra de merecimientos... ...además porque... ...resultó ser todo un... ...completo... ...yo digo mal educado con la prensa... ...porque la prensa le preguntaba algo... ...y Floro jamás respondía... ...siempre se iba por la, por la rama... no ...cantificaba... Sí, sí. ...lenguaje retórico el de Floro totalmente... ...te, te hacía la finta... ...le preguntaban ...Profesor Floro, ¿por qué? ...entrena con 4-4-2 toda la semana... ...por qué entrena... Con una dupla de zagueros toda la semana Porque entrena con una dupla De ofensivos toda la semana Y luego en el partido de repente Cambia 3, 4 piezas Era algo que no entendías, es que es lógico o sea Es que en serio no entiendes Si trabajas toda una semana Con un sistema táctico, con una base de jugadores Es para llegar al fin de semana Al domingo, al día del partido Y ...y encarar el cotejo con lo que era, ¿verdad? Y no era algo que sucedía en Barcelona, era una incertidumbre total... ...creo que eso acrecentaba las dudas en la prensa, en la hinchada... ...y sobre todo fastidiaba la prensa. Es parte y parte, ¿no? Eh, tanto Floro no, no sabía responder a los experimentos que hacía... ...porque en verdad lo que hacía era experimentar en lo que es entrenamiento... ...a lo que ya constituía el partido en sí y también parte de la prensa que bueno, también se desesperaba por ver estos estos cambios abruptos y, y preguntaba y presionaba y ya te digo, la presión por un lado, la falta de la falta de ganas de de contestar acerca de sus experimentos por el otro. Hacían que la relación entre prensa y técnico sea tan poco cordial y al, y eso a la final derivó que caiga su gestión, o ¿no? que Benito Floro simplemente no se sostenga más en la dirigencia Ya prácticamente nadie lo quería En cuanto a lo que es El periodismo En la dirigencia también la mayoría Ya No tenían fe en este proceso y Me supongo que todo Si no que algunos decían aguantemos aguantemos y Nada que ver Entonces se cierra Este capítulo Un técnico más decapitado En Barcelona Y a pagarse algo así Yo imagino que no van a ser menos de 600 mil dólares Por la rescisión sí, era, Yo, yo era... una vez oí que era mi No, era hecho. más de 800.000 la rescisión Pero se está negociando Para regar en algún acuerdo Pues te digo, no van a ser menos de 600.000 la rescisión y más la contratada del nuevo entrenador de dónde? Luis Quédense está? con Perlaza Ojalá Perlaza regresa Eso va a tocar, a es va tocar eh, si es que hablamos de aspecto eh, económico no Ahora, ¿qué, ¿qué sucede también en Barcelona? Ahora ya se escucha un señor que es muy respetable, recordado por todos, Isidro Romero Flor... Flore... ¡Ey! <risas> Isidro Romero Carbo, ya le está echando el muerto encima solo a Maruri. Y me parece que Maruri, más bien actuado con mucha prudencia y con mucha vergüenza en, en esta ocasión, ha dado la cara siempre. Es cierto Gracias. que se ha pisado la misma lengua... Al cansarse de hablar de lo bueno que es su proceso Sin embargo Barcelona ha afrontado el tema legal de una manera histórica Porque nunca antes se había hecho así Y si bien no están saldadas todas las deudas Y arreglados todos los posibles juicios y problemas legales Que pudiera tener la institución amarilla Se le ha dado al menos un tratamiento Es algo que nunca ha pasado en Barcelona Cada dirigente que ha llegado lo único que ha hecho es acrecentar más las deudas Y poner más en riesgo el patrimonio del club, ¿verdad? Y por fin hay un dirigente que está haciendo algo distinto, que sin ser maravilloso, creo que ha sido una de las mejores gestiones que ha tenido Barcelona, al punto que Barcelona es una marca que genera millones. Otra cosa es que los despilfarre, pero es una marca que genera millones en nuestro fútbol y por auspicios, por... ...por convocatoria de, de, de jugadores, de, de, de gente al estadio... ...al punto que Barcelona hoy día tiene más de 10.000 socios... ...es la institución con más socios en este país... ...sin lejos. ganar 12 años un título... Y ...nada, sin, sin clasificar a Liguillas ni a Libertadores desde hace... ...bueno, a Libertadores desde hace cuatro años... ...con 10 mil socios es lejos el que más eh, socios aportantes... Tienen. ...seguramente algunos ya se están atrasando los pagos... ...al ver este despilfarro y esta... Este es Barajuste que hay en Barcelona Pero de todas maneras es el equipo con más socios o sea, Es algo histórico no. lo que está haciendo Maruri Digamos ¿Ya? que la gestión de Maruri En todo caso se ha centrado en sanear La la imagen Y la economía de Barcelona Y ojalá lo no consiga No se concrete esta situación En cuanto a un título durante la gestión de Maruri Pero al menos podría cimentar una buena base Para que Vuelva por sus fueros el cuadro ídolo más ganador del país. Y creo. al menos todos estos jugadores que ahora están en la plantilla Barcelona son de la casa. Y yo creo que Perlaza, con un poco más de criterio en la dirección, los va a poner a trabajar bien. Ahora ya son dos técnicos más que se van. Yo ahora veo también para cerrar ya Insúa. Insúa... Insúa y hizo mal y su en la dirección técnica a mí me parece que Insúa ha sido uno de los que ha parado el equipo muy típicamente como él lo hace, ha sido muy estricto a los jugadores que tiene. Claro que sí llevó sus compadres de toda la vida, y no porque sean malos jugadores o malos elementos, ¿no? pero jugadores en los que él ha creído ciegamente como Escobar, como Ascencio. Llevó gente de su confianza, eso es algo que se le critica un poco en Insúa Pero más allá de eso no le veo ningún desacierto yo en su bala, la verdad, eso es. Y bueno, Floro fue la cara contraria, realmente no, perdido. Sí, perdido. No, Flor, no fue buena la gestión del español para... Por cierto, y Andrés Díaz ha mencionado que quiere rescindir el contrato en Barcelona y Santillo se irá, así que creo que tiene dos cupos, cupos de Barcelona. para extranjeros que deben ser un 10... Falta. Un 10 es un, fijo ahí Yo diría un volante mixto, un 8 podría ser y un, y, un y un lateral, yo de Barcelona me traería un lateral ¿Recuerdas ese Barcelona de Graiev, cómo volaba? Sí, sí Desde ahí no hemos visto ningún otro equipo así en Barcelona Bueno, eh, ahora sí es tiempo de la pausita musical Ya que mm. hemos analizado lo que ha sido la decapitada de dos técnicos más en nuestro torneo Ya van cinco cabezas rodadas Eh, empezamos con Giovanni Mera, Jaquet, Miranovich Ahora se fueron Floro e Insúa Y podríamos sumarle a Jorge Célico que antes de que empiece el torneo ya yeah. se lo sacó del Nacional bueno. De todas maneras, vamos a escucharle a Don Jumont Tal vez sea muy poco conocido por la mayoría de la gente que escucha el cast Es un trombonista que formó parte de los Scatalites Una de mis bandas preferidas De ska obviamente, pioneros de la movida y este ritmo allá en Jamaica Edgemond es un tiene una historia de vida muy curiosa. Él estuvo más o menos tres años con los Catalights y tuvo una vasta y larga trayectoria previa cantando rhythm and blues, cantando Calipso allí en la isla. Pero dicen que él tenía un padecimiento mental que era un poco loquito, al punto que fue internado y falleció en una casa en un sanatorio mental debido a haber asesinado se lo implica a él en el asesinato de su novia una chica con la que él salía una bailarina de la isla que incluso decían estaba relacionada con algo así con gangsters tú sabes cómo era aquella época entonces aparentemente la muerte del Don Ramón pudo haber sido un suicidio o un ajuste de cuentas a eh, tu, tu micrófono estaba abajo descundo un yeah. ajuste de cuentas pero es magnífico simplemente lo que él hace tengo por ahí un... he logrado compilar unos 4 discos de él y nos vamos a ir con una canción que se llama dick tracy obviamente ya sabemos a quién hace alusión de este, disco, ajá, de este disco que se El llama que Don Drummond Es una, una Una compilación que se llama Don Drummond 100 años después 100 años after nos pues Vamos con Dick Tracy aquí en Fútbol y Asociados Ya regresamos regresamos aquí en Fútbol y Asociados seguimos sin internet seguimos quejando, te acuerdas cuando en la FEUCE nos quejábamos que no nos ponía en internet, bueno que en la radio de la católica nos quejábamos a FEUCE que no nos ponía en el servicio y nos quejábamos además con la dirección de la radio porque esa computadora no caminaba ah por cierto, por cierto un saludo a todos nuestros amigos, se nos está olvidando. ¿Y sabes por qué me acuerdo? Porque mi computadora está belleza, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿A quién? ¿A quién gracias? A al Señor Alejo, muchas gracias, Alejo Metal World. Mi máquina está, bueno, andando muy bien. Es muy prematuro decirlo porque apenas son... Que tiene cuatro días de reparada, pero está papelito, ¿ah? ¿eh? Se instaló de una el Audition. Y solo el internet nos está fallando Pero eso ya no depende de Metalwar Porque si fuera cuestión de Metalwar Esto estuviera andando sobre ruedas Porque si necesitas soluciones en internet En hardware, software Si necesitas que te reinicien No, no que te reinicien que te formateen te tu máquina, que te la desprogramen, que la programen, que la reciclen, que la reusen, que la cambien, lo que sea, te lo hace Metal World, Como señora. Como te la hace andar allá. A, a mí máquina. me la arregló, es una belleza. Así que saludos para él y agradecimiento desde luego. También queremos bueno, mandar saludos al Manjar. El Manjar entretenimiento, entretenimiento para, adultos. para adultos. ¿Por qué? Porque la vida es más sabrosa, es más llevadera con el Manjar. Así es, eh, vamos a, también a saludar a toda nuestra gente Compañera de Grupo Sema de Capoeira Vamos a aquí a hacerles el, el aguante, la colita Un ah, servicio social Así <risa> es, el servicio social Bueno, verás, tú sabes que eh, cuéntame, cuéntame. Pepsi, que, que la compañía, no la Pepsi Ha hecho esta batalla de las bandas No debes decir Pepsi, no ha pautado con nosotros Pero, Pero, es que si es que no, no hay chance a, a hacer el servicio social a es Porque, claro Entonces, nuestros eh, Monitores Se podría decir así nuestros, Monitores del grupo ajá, ajá. Eh, Gente como el Poncho, como el juan que tiene su grupo participando En esta batalla de las bandas Se llama Los Comunes Casos Y bueno, ¿cómo les puedes ayudar? eh reuniendo las tapas de estas de Pepsi te pegas tu tu, tu bebida gaseosa respectiva eh tienen un so, código. Ajá, tiene un código cada una de estas tapas tiene un tiene un código el cual lo puedes ingresar en la página de pepsimusic.com. Andem y mediante eso ingresas un voto hacia tu banda favorita. ¿Y que cuál es nuestra banda favorita? Los comunes casos, pues. Porque si no fuera nuestra banda favorita, nos ajustarían cuentas ahí en uh, la red. Facilita, hermano. <risa> no, la verdad Nada, es que... aquí apoyándole ay, a los panes. nos vi en YouTube. Tocan simpático, ¿no? Un ritmo ahí... Ahí agradable. como... Sí, no, sí, sí le hacen. Sí, me, me di el... En, en un principio era molestia, pero luego ya no fue molestia, sino... Me tomé mi tiempo, más bien dicho, en oírles, escucharles. Y no, en caso, apójenos a las, las mejores. Es de las mejores y, bueno, es nuestra sugerencia. No, no es nuestra sugerencia, es una obligación votar por los casos. Por los comunes, comunes casos, casos, ahí en Pepsi Music, ahí te tomas tu bebida gaseosa respectiva. Y, bueno, no ha votado con nosotros, pero ni modo, toca avisar, ¿no? No, así voten por, por los muchachos forma. o si no van a estar malhumorados y tal vez sufran sus alumnos, ¿verdad? Así es. <risa> no, bueno, ahí... Y... Es bueno aquí a, a ser, a apoyarles a todos nuestros Así a es, y hoy día, contas, ¿no? para que oigan nomás, este es un disco que rescaté de las garras de la ignorancia. Es de la Pricing de Bob Marley en The Wilders, año 1980, que está sonando de fondo. Lo De las manos de la ignorancia. Hace tato aquí en Fútbol Asociados, como que siempre. Que estaba eh, siendo víctima del maltrato, maltrato maluso maluso ya que se lo consideraba un mero ornato a este disco sin el embargo es... aquí le hemos vuelto a dar vida chance, nada se compara al sonido del acetato ¿verdad? así es, le da más calidez al sonido, a la música es tremendo, bueno bueno vamos con los partidos que se jugaron en domingo el Oye, cuadro. quiero mandar un par de saludos, a mi, Dale a, mi, a, saludos. A, mi, a mi amigo Pablo Jiménez Alias Loba Un amigo de, de la infancia <ríe> De la época colegial Colega basquetbolista con quien he tenido El placer y el gusto de Jugar básquet durante algún tiempo Y a quien, por cierto, le sé que le va a picar Lo que le voy a decir Le he ganado una cantidad impresionante De mano a mano Que... <ríe> No, no, ya no voy a decir nada más Porque luego se me enfurece bueno. No, mentira, mi gran amigo Pablito Jiménez Que está haciendo el favor de escuchar Estos de Feiyacast Y que ahí, para él también, el reggae no Que le gusta bastante Y un abrazo y un saludo Pablín, eso es Bueno, eh, más saludos, menos saludos o sea, ahí se nos Cada vez hay, cada más, vez. Gente a quien hay saludar, más gente ¿no? a quien saludar Así que creo que ya no vamos a saludar desde ahora a nadie Vamos a ser unos patanes, vamos a decir buenos días, cómo están y va... En fin, eh, vamos con los partidos del domingo Ahora sí Partidos eh, del domingo, Macará Macará versus Manta en el Estadio Vida Vista eh, No te puedo contar mucho porque yo estaba en otra locación En otro, en otro baile Así haciendo es. el fotoreportaje que por supuesto lo prometemos para estos partidos de eliminatoria ¿sí? Así es, va a estar, van a estar buenísimos de aquí va eh, Ecuador Argentina lo vamos a hacer a doble cámara ya que tanto el Borrego como yo llevaremos nuestros debidos y correspondientes dispositivos fotográficos. Ojalá no haya ningún choro esto porque si no ya nos va a tener listos ahí sí. el, el puñal para robar. Oye, bueno, regresando el partido, gol de Lito Garcés al minuto 66, 1-0, vence Macará. Entró a salvar, Manta. me parece, ¿no? Un partido malísimo del Macará, pésimo. La gente dice, no sé cómo ganó Macará. Macará salvó el partido con ese gol, porque el Manta tuvo todo para llevarse los puntos. Si no era al menos del empate creo que Manta no de, no merecía eso menos. Le, le ha fallado mucho al cuadratunero y tal vez le pueda costar hasta la categoría, el hecho que no define los partidos no justifica con goles su diga, no buenísimo accionar pero sus presentaciones de, de decentes hacia arriba que suele tener el equipo del puerto Manavita eh, y, y si sí, ya son varios los partidos que les cuesta el, el uno y hasta los tres puntos que bien pudieron haber rescatado, es la falta de contundencia arriba y eso se ve claramente en las estadísticas en las que ves que solo tienen 12 goles a favor. Así es y ahora un buen partido eso sí, dice que estuvo muy movido sobre todo por el Manta que siempre pugnó por por el empate, hubo figuras destacables como este jugador eh, Garcés, Agustín Goñi que mantiene un muy buen nivel en el equipo atunero recordamos también que, por ejemplo, Richard Mercado es un jugador que entra al... A casino. los daños que juega Richard Mercado. Pero es no le ha dado resultados. Yo ahora tampoco le dio resultados. Claro, pero es por... con un buen cartel. Claro, venía procedente de... Bueno, de un equipo extranjero. Ah, pero en Melgar... Algo el... haber hecho ahí, Tú ¿no? Tú sabes que el Melgar está agarrando una nueva dimensión en el, en el, en el fútbol y peruano, bueno, ¿verdad? Generalmente, en el fútbol peruano ahorita están, de hecho, los equipos menos tradicionales ocupando sitios estelares. Pero bueno, eh, generalmente el Manta pone gente de la casa como Coveña, el este muchacho carlos garcés man, de, también de manta son gente que usualmente integra la delantera en vez de los llamados a ser los titulares debido a que se los contrató y digamos que eran las principales estrellas como el galgo valencia y richard mercado que era una muy buena dupla de ataque y ah, no pues nada los dos van cero goles ojo y tienen gran precedente o sea, venían a ser los pesos pesados del Ajá, y nada, mientras claro. los goleadores ha sido como ricardo lópez como este mismo coveña eh, agustín goñi esos son los que más o menos les han venido funcionando eh, este jugador colombiano bueno de, de apellido bueno en no la más. cancha naranja no, hasta ahorita no no le ha, no ha ido muy bien que digamos No hace honor al apellido Eso con el Manta y con el Macara Y bueno, eh, lo importante para el cuadro de Ambato, para el Celeste Ambateño Es que ya ha tenido algunos triunfos seguidos Y esto le ha vuelto a meter en la pelea por la clasificación a, a la última etapa Y le aleja del docenso además Sí, sí, eh, eh, empezó un poquito a haberse comprometido con eso Pero recordemos que las primeras fechas iba bien al Macara Y con este resurgir del cuadro ambateño le ha vuelto a, a poner en disputa de los primeros Bueno, es que clubes. es evidente, ¿no? Se lo echó a Jaquette. Esos son esos errores, incongruencias, equivocaciones graves de las directivas. Se lo echó a Jaquette, el equipo se fue a pique. ¿Por qué? Porque quien llegó marquesine tenía que agarrar un tiempo de adaptación hasta encauzar nuevamente a los jugadores y al equipo. Y ya está volviendo a andar el equipo, ¿no? Y vuelve a andar el, el, el Macara. ¿Pero qué pasaba si se lo dejaba a Jaquette? capaz podría estar en una mejor posición francamente no lo sabemos pero pues más, más o menos en puede, lo mismo me parece pero creo que es una elucubración válida además el valor económico que se tiene que cancelar por una recesión es algo que no le sobra nunca a un equipo con presupuestos tipo macará entonces va para terminar en lo mismo hacer un cambio de técnico me parece ilógico así es bueno el otro partido que se jugó también en domingo, a esas mismas horas, mediodía, Deportivo Cuenca versus Liga Deportiva Universitaria, Liga hacía de local. Pero pasó bastantes apuros en este partido, pese a que le expulsaron a este muchacho Fajardo, un juvenil. El Deportivo Cuenca supo pararse muy bien en la cancha, estaba en ventaja y de hecho el Liga tuvo que empatarlo angustiosamente. Y, y sí, no, no jugó de lo que hoy, porque también, insisto, yo estaba en la cancha... Este partido fue bastante parejo. El cuadro del Cuenca pudo haber eh, pudo haberse llevado inclusive el triunfo. Mina también traje. hacía su, su parte, ¿no? Sus ataques, pero eran bien concurrados por la gente del Cuenca. A propósito, es una lástima que tenga que irse Norberto Rego de las filas del Deportivo Cuenca, un buen zaguero central, pero bueno, sí, sí. Eh, son problemas personales los que le motivan a regresarse a su tierra, más que nada bueno, es una pues lástima no sí, sí, se ve. ya no se cuente con este, buen jugador así es, se había puesto en ventaja, el Cuenca, minuto 43 gol de eh, Marco, Juan... Quiñones. Marco Quiñones y Estaba dominando el partido el Cuenca. Aquí hay unas aquí hay, Dicen que había una sanción Equivocada en un gol de liga Que se lo anularon y fue legítimo Yo vi barbaridades de este fin de semana Como ese penal que le repiten A, a cobrar en el Nacional Cuando debemos ir la ley de la ventaja He visto barbaridades, horrores En nuestros árbitros Que no se las puede dejar pasar Y que creo que ameritan un Bueno Para el arbitraje, oye, eso del penal de Orlindo Si sí fue una situación ya que se le anula un gol a Liga Válido No recuerdo bien quién estaba atacando Quién era el delantero Pero eh, offside fue que le quitaron, ¿verdad? Y no existía, era clarísimo Que no había Y son errores continuos Que molestan a la gente, uno hubo una buena asistencia En el estadio de Liga, 23.000 personas en un partido que amaba a la gente Recordemos que el Cuenca ha tenido excelentes presentaciones En Casa Blanca Y hay un poquito de pica, creo yo y Liga no pudo empatar sino hasta el minuto 70 con gol de Claudio Bieler que no para de hacer goles Es el goleador indiscutible hasta este momento del torneo, 13 goles para el delantero argentino Y bueno, ya mismo vamos a lo del penal de Orlinda y Oviedo Solo te, te digo que si era tras las circunstancias, dígase un equipo más fuerte, rival de Nacional Dígase que estaban empatados o con un gol de diferencia Eso pudo haberse terminado en un relajo impresionante Sino que era una, un momento más de relajación Estaba cómodamente en ventaja nacional y etc eh, Bueno, Liga perdió su oportunidad de intentar recuperar la cima y... Pero bueno, claro, este empate Luego lo que le benefició a Liga fue que Melec no ganó El, el Olmedo le dio la mano a Liga así como... El Cuenca le estaba dando la mano al Melec. Eh, ninguno de los dos hizo lo que tenía que hacer. Ni liga de ganar de local ni Melec. Pero eso de liga el primer titular, ¿no? Impresionante de goles. Eso sí, liga sigue con una mala puntería. Sin embargo, Bielsa es el goleador. Es el... no sé no, pero Bielsa es el goleador. Liga tiene ya 32 goles a favor y no sé si es que la embocaran entonces fuera de largo el primero. O sea, liga sería contra todo el equipo más goleador tal vez hecho creo que tiene un es un está un peldaño más arriba de, de los digamos de los equipos que podrían intentar pelearle el título tú sabes que todas estas campañas que le han llevado hasta tan lejos en planos internacionales le han permitido a liga tener un equipo bastante sólido bastante bueno y que termina siendo un poquito hasta deslotado para nuestro torneo local no Entonces, eso es lo que pasa con Liga, genera mucho fútbol, sin embargo hay veces que no entra y eso es todo, ¿no? Bueno, de todas maneras, como tú apuntas, bien es el goleador, eso hay que tener ojo y es el equipo más ofensivo Liga. Ahora, el, el, el partido del Nacional que empezó, a propósito, feliz cumpleaños al Nacional, que el 1 de junio cumplió 45, 45 años, años de vida institucional. De vida. Es más joven que mis papás. El, el... Así es que los míos también. Un equipo un equipo muy joven justo y estaba viendo algunas reseñas que le hacían al nacional donde se mencionaban a, aprovechemos no para mencionar grandes jugadores del nacional y, y, y, y bueno se hablaba justo de esto nacional partamos de un equipo joven 45 años apenas y tiene 13 títulos bueno, nacionales vitri campeonato no le pusimos de titular pero deberíamos hacerlo y de hecho vamos a hacerle el el respectivo homenaje con un poquito de historia de nacional. No sé si es que la quieras hacer despuesito de la siguiente pausa comercial Yo o creo que sería mejor de una vez. comercial, ojo. De una vez para de ahí de hablar de, de... Es que el tiempo, no sé. Porque hemos hablado. Bueno, primero vamos con el partido lo, y a lo que regresamos vamos con la o sea, vida de nacional. Los dos últimos partidos y de ahí hablamos. Eh, bueno, Empezaba a ponerse en ventaja El técnico universitario, gol de tiro libre De Omar Guerra, que raro, gol de tiro libre A Cristian Mora, en fin Sin embargo, eh, tiene un partidazo ¿no? Claro, rápidamente, bueno, Nacional Se tomó las, las riendas del compromiso eh, Marvin Pita logró el empate De una forma bastante tempranera Igual, eh, se comían los goles No fue la tarde de Ronald Campos Por ejemplo, el que luego fue reemplazado Y de Michael Jackson Quiñones tampoco estuvo en uno de sus mejores partidos Así que hacían un poquito infructuosa la labor de ataque en, en el primer tiempo estos jugadores en el Nacional. Eh, sin embargo, Burbano leyó bien el partido, se lo sacó Michael Jackson Quiñones, se puso a Alponi Ladine, se puso a Edmundo Sura y fueron gente que le respondieron. Y eso se vio en el segundo tiempo con los goles que cada uno de estos jugadores anotaron. Eh, es, es simpático ver, ¿no? Eh, de hecho, a propósito, lo tengo en el blog... Subido a ciertas fotos en el fútbol Asociados.blogspot.com Que son jugadores Que, que llaman a, a la hinchada Y yo, yo espero que Por fin un poquito despierte la hinchada del nacional Ve que son jugadores Que aparte que tienen un buen fútbol Son a menos son divertidos, gente como Ladines Gente como Sura, como Marvin Pite ponen sabor a la cosa, tocan Hace un fútbol bonito, agradable Y aparte le ponen alegría no Más o menos como era la, la época de Otilino Tenorio Inmorable. En la que las, las celebraciones Eran a todo dar eh, sí, era, es... Con las modelos y todo <risa> Con no, no es simpaticísima la cosa Yo te, yo te digo, gente hincha del Nacional Que nos esté escuchando, asistan al estadio Es un buen espectáculo el que da Nacional Es alegre, es un, es un equipo alegre Tal vez en este momento No sea el mejor, le falta un par de, de Cositas que ajustar Para llegar a equipararse al nivel de Liga y MLE Que son los llamados en este momento A quedarse con el primer lugar Pero es un fútbol alegre, motiva ir al estadio A mí gusto estar en este partido Se vio lindos goles ¿Cómo no? Si el Nacional ganó 4-1 no, sí, Con remontada pero, pero puedes puedes puedes golear Pero tu equipo puede no agradar Finalmente, sino que fue una máquina Y, y el otro valió gato Y punto y punto Pero no, el Nacional sí, sí muestra Un fútbol simpático para mí Y no hubo más de 3000 espectadores Así es, y full pases libres Y colados y cosas por el estilo Y era la fiesta nacional Y la era y ojo que al día siguiente Eran los 45 años Es un poquito desde de llamar la atención A la hinchada, no sé por dónde más Es, es un cuadro glorioso eh, No están muy caras las entradas Están disputando Puestos de estelares Tiene no sé gente que... de la casa en la banca Tiene gente de la casa en, en, en el campo Y jugadores y jugadores Yo juro, hay, ah. eh, hay gente que, que son llamados a hacer imán de taquilla como el, como el Pony Ladines, como Michael Jackson Quiñones, Que le ponen condimento a la, a la situación El mismo es Mundo Sura Etcétera Sí, es, es lo único hay que apenas pero bueno el eh, vamos con tener el, el penal de orlindo es una una una barbaridad lo que pasó ya todo el mundo estaba coreando el gol y, y el festejo ¿no? eh, re, eh, recuerdan el nombre del juez central de este partido el juez central fue el señor stalin en triago asistido por no recuerdo los dos no, no, no, consta. no, no, no, consta. ¿No consta bueno lo total es que como cómo vas a dar penal si orlinda Ayovino, bueno también hay que ver la contextura de Orlindo Ayovino Se lo bota, se hace la falta pero él rápidamente se incorpora y bueno ya está hecho el gol Imagínate si una situación de esta se daba con eh, estando empatado el partido y con un rival más fuerte Sobre todo si se perdía el penal luego Orlindo Ayovino Ajá, adiós gracias para empezar lo concreto Yo creo que la gente si sí va sobre línea Sí. Y con justa razón Es que ahí Descoordinan ya Porque para algo Tienen este sistema De comunicación Que les han dado ahora Y esos uniformes La diademita, focazos, La diademita y, el... y todo No es para que estén hechos Los guapos Para que piten bien ya que se mos... comuniquen Y hasta el momento Solo echan pinta los árbitros Claro Solo les ves de ahí Como robot Nomás Parecen Oye loco ¿ver? Tienes quieren Un par Creo que no has ido A la cancha últimamente Pero Que bestia Eso ya te quema los ojos Los pocos lo claro. Que son los uniformes Nuevos de los árbitros ¿verdad? Pero vamos Vamos ahora si sí a la jugada Hay falta, supuestamente, sobre Lindo Ayovic. Claro, la hay, sí. Pero ya lo evade al portero. De hecho, lo expulsan al... Lo, lo, lo echaron al, al portero. Sí, lo echan a Vizafuerte. Lo, lo echan a por la falta que hace. Pero Lindo, por su fuerza, poder... Velocidad, se incorpora, marca el gol Y era tan sencillo como que Si el Ineas dio penal El árbitro por el intercomunicador le diga vea no panita Ya hizo el gol, leí de la ventaja Tres ciclos, Tres no ciclos penal Tres ciclos, me copio Esto no, no penal Sí, compañerito de aquí a las cervezas Hablando del compañerito y el... Algo así, <risa> no, o sea Y es una... Total equivocación de los conceptos En el partido de liga hay grandes quejas También en la expulsión, en el gol anulado En la gran cantidad de tarjetas Que se exhibieron ¿Cuántos hubo? 5 Bueno, pero hubo dos rojas seguidas no Y además se dejó pegar mucho Que había quema de tiempo y tanta cosa En este también, creo que Una sola jugada fue la que empañó todo el arbitraje De este partido y con gran lógica si se perdía el penal Orlindo Era bueno, mayor la candela Ya había polémica, pero por suerte Nacional de todas formas ya tenía una ventaja Holgada y ya estaba por finalizar el Encompromiso. Y por suerte también para el Nacional, eh, marcaron sus Ofensivos, Pita el primer los, gol, Sura Ladines y Ayobis Los comenzó. cambios de surtieron total efecto Nacional, los, eh, primero Había entrado Jorge Ladines Hizo su gol, Entró el segundo Sura. Sura También, Rato Seco Luego, Y Y regalando un precioso Winnie. <risa> un oso enorme que se sacó no sé de dónde. Oh, vaya a saberlo, profesor. bueno Y ahí lo votó su señora esposa o novia. Y, no, no, no. y el gol de Orlinda yo vi que fue clamado por su... Eso también estuvo... La nota gozosa de la jornada oh, okay. Verás, no sé si eran familia O panas de Orlindo yeah. Pero ya estaba haciendo el calentamiento Respectivo y los manes hicieron sonar Una cabina que estaba ahí vacía Pero durísimo y se les decía oh, Orlindo vamos <risa> Golpeando la cabina claro, por... <risa> Y lo peor es que justo Pasó una situación eh, Déjame ver La situación que pasó ¿Qué? Eh, ¿Qué sucedió ahí? Porque demoró un poco la entrada de, de Orlindo a Jovi eh, Fue a raíz de una Tarjeta No recuerdo bien Bueno no más bien fue la, una lesión la que impidió Que Orlindo a Jovi entre más temprano y pues, eh, Finalmente Como que un poquito Les dejó A, a, su, a sus allegados Eh, con la con la pica de que qué cómo así entró lindo el Lego ya le entró y y el gol. gol y todo fue Y fue... se dedicó deleito. Oye se va puesto Belleza. en ventaja el técnico Universitario Goldomarga Guerra minuto 6, luego empató Marvin Pita minuto 12, Sura minuto 61 pone el 2-1. Jorge pone el, pone Ladines que ha entrado también al cambio minuto 72, el 3, el tercer gol. Y finalmente Orlino Allovin Un error arbitral que bueno terminó en gol Al minuto 92 de penal Todos y cada Se una de estas anotaciones Captadas por la cámara De fútbol y asociado y Porque puedes, tienen que leer fútbol asociados si y asociados.blogspot.com Y puedes, entras, puedes o sea, verlas el fútbol en, fútbol en fútbol. el blog En fútbol asociados.blogspot.com Bueno vamos a esta con el último partido El que Comprueba y recontracomprueba La saladez del compañerito Correa, porque Correa fue otra vez a esto Claro, eh, anunció en su cadena que ay, que le vamos a ver a Melec Porque está como, supongo que debe haber estado segurísimo Que le daba su quiñiz al Olmedo Naranja Volvió a ir, volvió a perder a Melec eh, Melec perdió, el Olmedo jugó un gran partido Para mí fue un justo ganador Supo, sí. supo encerrarse, le supo maniatar al cuadro eléctrico y golpear en el momento preciso. Y sobre preciso. todo, ¿qué partido tan bajo de Joao Rojas que había sido el desloque? Es que lo anularon, ahí esta vez que dejaron ver El lateral ver, este, ¿quién quién de este, recuerdas de eh, Manuel Mendoza. Mendoza ex eh, Nelec, ¿no? Que a los tiempos volvía a la titular del cuadro del ciclo y lo tuvo a mal traer a, a Joao Rojas. Es un poco lo que pasa, ¿no? Que eh, tienes una pelusa enorme en tu cabello. Pero sigue de íntimos. <ríe> Ella ya, ya salió ¿Qué eh, <risa> estarás a sí, Bueno, sí, en eh, sí. fin eh, ¿Qué te iba a decir? el Joao Rojas, tú sabes Sorprendente, juvenil Con sus dotes de gran futbolista En sus primeras presentaciones eh, Hacía... Hacía horrores, por así decirlo Maravillas para sus para sus seguidores Pero una vez que le tomas del pulso Y eso fue el caso de, de la gente de, de, eh, Que dirige al cuadro del Olmedo Se supo como marcarle Y bueno, supongo que tendrá que En el transcurso del campeonato sacar nuevas armas El juvenil yo arroja, seguro lo Más logrará que todo se tiene que compensar con táctica Y no todos pues, los días Le va a ir bien y no todas Claro, es, lo que pasó en va... Quito Ahora también se lo tomó a Michael Arroyo Se lo va a perdió su fútbol. ¿Qué pasaba con el Cocacho Macías que empezó era la un gran Durante, estrella? Pero le Se agarraron el otro... pulso, lo empezaron a tomar en las marcas y, y lo bajaron un poco. ahora Soma? Sí, pero Bueno, que, sí es Soma, pero ¿Qué tienes que hacer? Darles libertad con táctica, haciéndoles que pueden rotar las puntas. Puedes incluso hacerle que arranque de más de atrás a un jugador como Joao Rojas. O puedes incluso mandarlo como un extremo derecho o un extremo izquierdo. Para que sea más difícil que lo marque. Todo es la táctica, ¿no? Entonces, en esta ocasión, eh, no se avivó en eso Perrone. Y su ex equipo, el primer equipo que dirigió Perrone aquí en Ecuador, que fue el Olmedo. Le ganó de visita 1-0. Gran labor táctica de Héctor El Pipa González. Porque, Con gol eh, de Cristian Suárez. Supos estar los, los, los golpes, ¿no? Porque... Cuando ya estaba el partido en un momento culminante, cuando ya empezaban a, a, a mermarse las fuerzas de los equipos Supo poner a dos delanteros fresquitos como fueron el jugador Benítez Argentino y Cristian Suárez Que finalmente fue el autor del gol Y con eso hace estar el golpe perfecto, preciso La y fiesta estaba armada en el capo el Y había, se había llenado el estaba estadio Estaba repleto es como que habrá habido las 20.000 que suelen entrar ahí, ¿verdad? Sí, se lo veía un estadio lleno eh como la gente muy optimista. De todas formas es zona el MLX siempre da lecciones de gran hinchada y eso es incuestionable. Gran algo. fiesta siempre en el Capol. Y en esta ocasión se le escapó el el, el, el marcador que le Melex con con un marcador, o sea, con resultado conocido de liga, tenía la posibilidad de irse a 4 de liga y podía perder el clásico. Con eso tenía casi sentenciada, <risa> creo yo, la primera etapa en Melex, ¿qué parece? Porque de ahí podría ir al clásico a empatar o a perderle Que de hecho que iba tiene, a tiene, tiene un calendario relativamente favorable, pero ahora el clásico del Astillero se viene bravísimo. ¿Qué pasa con el clásico la típica? Ah, en los años anteriores, sale. Emelec le sacó resultados a Barcelona cuando los necesitó Barcelona, o sea, Barcelona era el que estaba puntuando en la cabeza de la tabla Y Emelec siempre le hacía la casita Y ahora puede el... se ser alguien Y Barcelona va a Recordemos que se juega en el Monumental La intención de Barcelona va a ser hacerle la casa al Emelec Y depacito... Con pasito... eso quedará curado y olvidado todo este mal año que ha tenido Barcelona Y depacito un momentos. poquito buscar la recuperación en estas fechas que faltan, ¿no? Así es, esto fue la la, la fecha aquí en Asociados, pero vamos a ir con algo de música Así es, y después de la música vamos con el club deportivo El Nacional y sus 45 años de gloriosa vida institucional Mientras el borrego nos prepara la siguiente canción y Ya está lista, vamos a ir con una canción que me encanta de Los Pericos, se llama La Mirada Una de mis preferidas de Los Pericos desde el... Mystic Love, también uno de los álbumes más conocidos de los pericos Incluso ha llegado a ser catalogado como uno de los mejores de, de la música latinoamericana Del rock y pop en claro, español contemporáneo eh encasillándolo dentro de rock y Pop como algo más general. Son los típicos rankings que se suelen hacer. Es uno de los mejores álbumes, este el Mystic Love y esta es la canción La mirada que creo nos si sí es conocida la verdad, pero una de las más gustosas que tienen los Pericos a mi palabra. Estos es pueblos asociados ya regresamos. Wow. When you check it, thema use you They will use you And abuse you Sé que ya es normal Que mi desvelo No quiera olvidarte, sé que ha sido emblema con solo mirarte penas que ven pasando y mis recuerdos voy cicatrizando dolor de los que duran se olvidan pronto con solo mirarte Dejaré que puedas ver Buena suerte Valor La solución Que nos espera Después de un naufragio placer De que bien Tan claramente Y así me libero Nada Nada Ni mi desvelo Me cambiar el verte Dejaré que puedas ver El fondo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 Es lo que yo quiero ver Tu ves de mí Al cielo Yo vuelvo, yo vuelvo Wow tudo e associado Bueno, ya aquí estamos de vuelta en Fútbol y Asociados, recordándote que en pepsi music.com tienes que votar por los comunes casos. Así es, mientras después de haberte tomado tu botellita de Pepsi ingresas el código de la respectiva tapa en la página de Pepsi Music y haces tu voto. Te puedes ganar premios, verás. Eh, ciertamente no es que nomás coges votas y puntos Sino que en cada uno de los códigos que están accediendo a, a esta votación eh, Estás participando en sorteos de celulares por ejemplo Así que de pasito no solo haces un gran favor a nuestros compas Sino que puedes ganarte premios y eso sería muy favorable ¿no? Ayer diviértete y gana votando por los comunes casos Fútbol Asociados te lo recomiende y tú sabes que lo que te recomienda Fútbol Asociados es bueno es de carla es de calidades, tiene garantía como el manjar el manjar tiene el calidad harto, a, a, high definition el manjar high definition, submarino a veces está carrucado pero sin embargo es bueno <risas> y qué decir de Metal World, Metal World que tiene mi máquina funcionando excelente asesoría en computación y demás sobre todo en excelente, internet, excelente. una un conocimiento total la de la vida, materia. Nos la vamos ir a papel. Nos vamos a ir con la tabla de posiciones. Eh, vamos de a fútbol ir con Asociados. la tabla de posiciones eh, básicamente rapidísimamente eh tabla Básicamente siempre, rapidísimamente. No sé de dónde diablos me saqué esto. Bueno, es, vámonos bueno, con la tabla. Eh que siempre la actualizamos allá en fútbol futbolasociados.blogspot.com Eh tú sabes que al instante le tenemos registrados todas las Entradas y demás Y los marcadores que siempre los publicamos En el CBOX de Fútbol Asociados Ese CBOX siempre del está día. Trabajando a mil por hora Muchas gracias a nuestro panel like Que nos sabe acolitar Y ahí a los alejos pues, también que no se cansan de escribir allí Y eso le da vida ¿no, al blog Y harta, harta participación Este blog existe gracias a que ustedes nos paran bola Porque si no, no no sí, habría sí. nada Oye, ahorita justo hablábamos ¿no, De esos relajos que hubo ahí Entre las ah, luchadas sí, sí. Bueno, Hubo, hubo, hubo pito entre la hinchada entre la sí, mafia, para meternos ahí en el lenguaje adecuado hubo pito ma entre la mafia verde y la sur oscura eh, bueno hubo, hubo provocación no, no vamos a decir al aire pero sí sabemos a eh, quienes hicieron sus, sus provocaciones tú sabes que la gente de manabí es armas tomar y si les provocas Responden. hubo provocación de un periodista Ajá, eh, identificado con los colores amarillos así es y que como siempre hemos dicho que hay que medir la boca en las palabras y las consecuencias claro, de sí. lo que se dice ya si bien nosotros somos dichochos de determinados equipos pero uh -huh. lo que menos podemos hacer creo que siendo comunicadores por lo menos responsables que lo que menos debemos hacer es incitar a la violencia así porque es porque podemos el micrófono es un arma, loco, y podemos generar... Ponte, verás cómo te doy. Te <risa> doy un, <risa> un <microfonazo risa> por... micrófonazo. No, en serio, hay que ser muy cauteloso con la palabra, y este sujeto no lo fue, y hubo un enfrentamiento afuera. Te, entre, entre las, las barra brava de, de Liga de Porto de Barcelona. Golpe de minuto 30 salieron las hinchadas. Y eso se puso feo. Se o sea, puso el, feo, el, el la ambiente es Hasta los comentaristas no tenían algo de, de recelo Incluso ya alertaron ellos mismos a la policía Por favor resguarden a los mismos jugadores de Barcelona Porque sí, se, sí, venía sí, se venía el cosa Y también en el partido del Nacional Hubo un pequeño relajillo ro Rotura de algunos cristales de parte de la hinchada del Nacional Debido a que fueron a agitar el ambiente Algunos bueno, sí, eh, que, representantes del técnico universitario Hubo una barra importante del técnico universitario hacerlo suyo, creo yo, que es animar A su ah, equipo armar el... Armar el... No, fueron Fueron animar Fueron animar a su equipo Y, y tal vez Si sí, sí, se pasaron en revoluciones De su, de su animosidad Y fueron respondidos por, eh, por la barra de Nacional De ninguna manera se justifica esto Y que hubiera pasado si el técnico Ganaba, uh. loco, ven Bueno, pero lo que sí pedimos es eh, calma eh, Esto es nos... un juego Yo creo que quienes nos escuchan saben perfectamente Que hay que tratar de mejorar el proceder En las canchas No, esto es un juego, loco No, no, no hay por qué eh, nadie se juega la vida la... Bueno, nosotros nos ganamos nos Estamos intentando ganar la vida con esto Pero igual, se trata de un juego Se trata de básicamente divertirte Pasarla bien Y no más que eso Aquí no hay de, de intereses políticos Ni nada cuando se mezclan suele ser feo ¿no? eh, ahora sí vamos con la tabla de posiciones que la, le tiene todavía el cuadro del Emelec eh, de puntero con 30 puntos y más 8 de gol diferencia eh, es un buen ahorro más que nada el que tenía Emelec y le permitió seguir como puntero a pesar de haber perdido como local en esta última fecha ¿no? el cuadro de liga deportiva universitaria es el segundo con 29 más 15 gol diferencia es un muy bueno el el gol diferencia vale recalcar del cuadro de la Liga La delantera más goleadora, 32 goles a favor El cuadro del Nacional está en tercero posición, 28 puntos más 9 Mira cómo se apretó en estos primeros sitios la situación 30 Melek, 29 Liga, 28 Nacional eh, El Club Deportivo el Nacional pudo ampliar su gol diferencia, ahora tiene ya más 9 fruto de las goleadas que ha propinado en casa tanto al Olmedo como al técnico universitario sigue poseyendo la defensa más sólida son 12 goles en contra esperemos que Jorgito Guagua esté iluminado frente a Perú si es que es titular y que demuestre sus hechuras eh, las que demuestra cada domingo en el nacional en la selección ecuatoriana cuarto lugar para el cuadro del espoli el gallito también se suma a la pelea 27 puntos y más 3 ahí todavía le tenemos el cuadro del espoli quinto lugar para el macará de ambato 26 puntos menos 1 un poquito el problema está en lo que es su gol diferencia pero se mete nuevamente en la pelea 26 puntos está a 4 del primero quien quita que de... hay de su sorpresa el cuadro ambateño celeste el sexto lugar es para el centro deportivo Elmedo, 25 puntos más uno, le vino muy bien su victoria de visitante frente al Emelec. Así es, el cal, escaló el Elmedo y le pasó al deportivo Quito que se estancó con 10, con 23 puntos y menos 3 de gol diferencia. Octavo. Eso, el octavo lugar... Es para Liga de Porto Viejo, 23 puntos menos 9, ese gol de diferencia escandalosamente menos horrible, 9, que ¿no? lo tendrá a maltraer hasta el último, hasta el final. Una de cruz este. que cargará a la capira, noveno viene el Deportivo Cuenca, 22 puntos menos 2 de gol de diferencia, ahora sí el Cuenca ya no debe ningún partido, está al día en todos los cotejos, así, así es que eso. se ha quedado noveno el cuadro mordaco. Décimo lugar para el Barcelona muy feo leer esta posición en el cuadro ídolo de los ecuatorianos, no, la ¿no gente cierto? seguirá molesta y esperará un repunte a costa de su hermano el MNX claro. en este futuro pues, si quieres, Iván, luego vamos a hablar de la, la sí, siguiente Iván, fecha, será en la siguiente semana, porque tenemos que hablar de eliminatorias, ya así vamos, vamos a, a movernos Manta con 19 puntos menos 4 en el penúltimo lugar y cierra la tabla de la serie A al Técnico Universitario con 15 menos 16 de gol diferencia. No. Tiene 36 goles a su en su debe más bien dicho, en su contra. Ajá. Le han encajado 36 30, goles. Pues, eh, 36 goles es una barbaridad. preocupante, no hay un no hay arquero que los arregle. Eh, tapó Villa Fuerte igual Bueno, aunque el último gol Fue obra de, bueno Estaba tapando Claudio Rojas Cuando ya habían expulsado De al todas gol. maneras, menos 16 Vuelve al Xperes al siguiente partido eh, Y lo importante es que la defensa es flojísima Algo ¿no? que hubo bueno, por ejemplo Y que no tiene este equipo Y su hermano de patio si lo tiene Es un buen arquero, Zumba mu, Anda muy bien en el, en, el, en el Macará En cambio en el técnico No hay quien logre salvar las goleadas la que años, semanalmente le dan Velasco ya pasó sus mejores años y Jose Bermúdez es una coladera hermano, bueno la serie B rápidamente le tiene a la Católica con 28 más 17, el Independiente del Valle 26 más 16 a propósito le ganó a, a la Católica de Visitante en el Atahualpa y por eso ya está muy cerca del primer lugar Tercer lugar para el cuadro del imbabura 23 más 3 La Grecia de Chone con 22 menos 2 Vamos Chone todavía Pero cada vez se va más atrás la Grecia eh, Bueno ganó el último compromiso frente al AUKAS 1 a 0 Pero estaba segundo si no ah, me acuerdo sí, es, hace 4 bueno, fechas Chone, bueno. Quinto, Quinto lugar para el Deportivo Azogues 20 y más 2 El sexto lugar para la Liga Lojana con 19 menos 1 El séptimo es para el aucas 17 menos 1 el octavo municipal de Cañar con 16 menos 5, el Rocafuerte con 11 menos 13 en el noveno lugar y cierra esta tabla el Atlético Audaz de Machala con 9 menos 16. Al menos a, a los tiempos ganó este cuadro de machaleño frente al penúltimo, al Rocafuerte. Estos dos equipos recién ascendidos que les ha costado mucho lo que es el trajinar del fútbol profesional, ¿no es cierto? Eso fue la tabla de posiciones en Fútbol y Asociados .blogspot.com Porque sí. si no es fútbol y asociados.blogspot.com Hay Tabla, tabla de si posiciones de ping pong, hermano. Bueno, ja, ja, No hay problema eh, No se sé, hay problema loco. Bueno, eh, ahora sí es tiempo De hablar del cumpleañero No vos, sino el cumpleañero Institucional de esta Semana que es del club deportivo El Nacional El cuadro criogo el cuadro militar Es del equipo que este 1 de junio de 1964 Cumplió 45 años de gloriosa existencia Bueno, eh, tiene este plus, ¿no? del cuadro de nacional, el de ser el el equipo que fomente al futbolista ecuatoriano Y esa fue la idea que plasmaron eh, los miembros de las fuerzas armadas Allá a principios de los años 60's para respaldar nuestro fútbol. ¿No es cierto? Y es una y es uno de los atractivos principales con los que cuenta este equipo, ¿no? Es lo que solemos discutir que en cambio el el punto en contra es que al ser equipo regentado por las Fuerzas Armadas Eh, tú sabes que en el ideario colectivo Eso representa una fuerza represora no es cierto La, el, la milicia Entonces, ese es el lado que, por el cual Nacional tiene su resistencia Sin embargo, en cambio, ya te digo Este plus de ser un equipo de, de que represente la ecuatorianidad es, es lo que arrastra a su hinchada Asimismo, Que como... sí la tiene, desde luego Pero que se ha hecho un poco esquiva al llamado de su equipo pero que aglutina el nacional y algo interesante por ejemplo el nacional es que tiene en diferentes latitudes del ecuador hinchada gracias a aquello de representar al ecuatoriano, hacer un club que desde que apareció solo ha tenido jugadores nacionales y que espero yo que se, se continúe con aquello Bueno, eh, va a llevar un rato creo yo en el que en el cual esto deje de, deje de existir cada vez eh, equipos que han tenido esta ideología la han, la han dejado a un lado, por ejemplo el nacional de Medellín el Estaua de Bucarest también ya contrata gente extranjera y básicamente los equipos que quedan con esta filosofía son el Athletic de Bilbao, el Chivas de Guadalajara y el Nacional. Así es. Y tú ves en qué lugar está el Athletic de Bilbao en estos momentos en la Liga Profesional de Fútbol Española, pe peleando el descenso. Chivas un poco sí le ha ido mejor, pero no, eh, eh, en lo que es logros internacionales, ¿qué es lo que clama la hinchada del Nacional? Hace falta tener un poquito de jugadores extranjeros. Es algo que algún rato se ha de pensar. En fin, eh, otra de las cuestiones por las cuales aten, eh, tiene la rastra hinchada que tiene es, el, es por el ser equipo joven y tan ganador de títulos. Porque tú sabes, ya cuando apareció el Nacional, habían equipos consolidados como Liga, como Aucas, como Barcelona, MLEC, etcétera. Mientras que vino un poquito a patear El tablero, el cuadro de Nacional Y se ganó su hinchada punta de títulos no eh, Recordemos en 1967 Consigue su primer Su primera estrella luego A ver la elección, la elección 1973, de ahí viene el primer Campeonato, 1976 1977 1978 luego viene el paso por serie B 79 y luego viene el segundo tricampeonato 1982, 1983 y 1984 después en el 86 vuelven a acceder a la corona, esta sería su novena estrada la décima la obtendrían en 1992, luego campeonarían en 1996 luego el clausura del 2005 y finalmente el año 2006 Esos han sido todos los títulos de Nacional, yo me acuerdo, el primero que yo lo viví fue el del 92, aquel que se ganó en Guayaquil frente a Barcelona, Barcelona. así es, con un verdadero equipazo que tenía el cuadro de, de Guayaquil, con gente como Insú, etcétera que le había ido de perlas? En, en la Copa la Libertadores? Libertadores llegó a semifinales, por ejemplo, era, un, era una maravilla de equipo nacional, supo hacerse de, de ese título... Muy celebrado acá. Luego el del 96 me acuerdo. También fue conseguido de gran forma. Con el profe Paulo Massa. Eh, eh, fue el segundo año que dirigía Nacional. Tenía gente como Agustín Delgado. Como Cleber Chalá. Eh, entre un Agustín Delgado muy jovencito. Eh, que, era, que fue el goleador del torneo. En fin. Luego... Viene este periodo de sequía de Nacional, creo que es el, ha sido el más grande de su historia, son nueve años sin títulos y es un hecho curioso para mí porque me acuerdo que esta fue la época en que más hincha me hice, que más me gustaba el fútbol a pesar de que Nacional, naranjas, hasta el año 2005 en el clausura en el que se tenía un verdadero equipazo con... Gente como Segundo Castillo, como Jorge Guagua, David Quiroz, Santiago Morales, Félix Borja, un equipazo, era una maravilla y, y eso que se nos fue Otilino al cielo y Antonio Valencia a España en ese momento. Eso fue el equipo del 2005 De la mano de Eber Hugo Almeida Un técnico que al menos yo y creo y Todo el hinchado nacionalista debe estar muy agradecido Porque le, le dio un bicampeonato Muy valioso, ¿no? Que se estaba apuntando a hacer el tri, -tri. Sí, pero ya no lo logró eh, creo que fue la De todas maneras Javier, es un bicampeonato, ¿no? por favor Ajá, en el 2006 eh, Llegó eh, Dani Vera Por ejemplo tenía un? Chucho Benítez eh, Fue la consolidación de Cristian Benítez Aunque fue desde el 2005 a finales cuando se consagró en aquel partido Que le ganó a Liga 3-1 en Casablanca con goles de Benítez 2006 fue la consolidación de la joven figura Que por estaba... cierto ya fue transferida al Birmingham Como, Birmingham como ya lo avisamos Fueron asociados por algo así como 14 millones de dólares Jugador más caro hasta el momento en el fútbol ecuatoriano así Aunque sería. se supone que Toño Valencia está más que cotizado Que cuando ¿no? lo vendan, que hasta ahorita no, no pasa nada ver en ese momento. Ya tenemos internet por fin. Eh, viva. Pero Gracias. en ese momento, en este momento es el por el que más se ha apagado hasta ahora. Listo, así es con Cristian Benítez. Y bueno, eh, el Nacional así mismo se ha caracterizado por exportar jugadores, dígase un lo Estupiñán, la misma pantera. Eh, la misma pantera el papá de Chuchito y y bueno, Jugadores excelsos en toda su historia. Una gran cartera nacional, mm, sí. Recordemos en los 60's la famosa muralla negra, Roosevelt Castillo, Loggio Quinteros y Horacio Prado, mi tío político, un saludo si es que me está oyendo. Bueno, mis primos si me han de oír. Lo que pasa es mi ahora con... hace un gran referente no es que imagínate eh, él gracias a él podríamos decir que mi familia es internacional porque una... imagínate uh, tu cuñado un futbolista famoso o sea, era una bestialidad no claro y aquel mític mítica muralla negra que eran todos de origen esmeraldeño aquí ya no dos, eh, mi tío es de manta Ah, desmantel, pero había, en, en aquella época el Nacional era prácticamente de medio esmeraldas, ¿verdad? Así es. En Estaba el... en auge explotar los jugadores esmeraldeños y Nacional, el equipo de los puros criollos, ha sido siempre uno de los que ha, ha apostado a la gente pura sangre de nuestra provincia verde esmeraldeña. Y así se empezó a formar el Nacional, ¿verdad? con Así con es, de, y, y, y claro, esa es una de las clásicas mofas <het lawyer> que le hacen al Nacional, ¿no? Porque una con, mofa... Absurda, ¿no? Absurda. Eh, y bueno, lo que sí te digo, Liga, pues por ejemplo, era la <sum> principal mofa de, de Liga, un, el, digamos, el, de la otra vereda. Ajá. Porque <ríe> tú sabes que no Liga conta contaba con gente universitaria, que todos así, más, más bonitos, comillas, más los más sea, ilustrados, los más quieras. ilustrados. Y, y bueno, la, la Ahí viene la clásica mofa de los gorilas también acompañado de, de ser de por ser de las fuerzas armadas, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, Liga empieza a ser exitoso desde que contrata negros, loco. Sí, no, sí es es todo todo de equipos. Así se vuelven más exitosos. No, no, y, no lo bueno. vamos sobre aquel tema, y, a, a la sociedad debemos hablar. Sí, lo hemos Uh, abordado algunas veces El problema también viene con que Nacional no ha tenido grandes participaciones internacionales eh, Recordemos que lo, lo mejor que ha alcanzado es la semifinal de Libertadores de 1985 Aquella infame semifinal frente a América de Cali en el que se ganó 2-0 acá y se perdió 5-0 Por cuestiones del destino y demás hubo un poco de situaciones raras alrededor del partido que se jugó en el Pascual Guerrero eh, también Nacional accedió a la semifinal de Conmebol en 1992 eh, con un gran equipo bueno que fue campeón a la larga de ese año ecuatoriano Lupo Guerrero, estaba el fantasma Lucho Cherres estaba clever Chala en sus primeros años Marco Constante, el Pachaco Castañeda Dixon Quiñones tapaba Héctor Lautaro Chiriboga Bueno, un, un buen equipo, eh, también consiguieron la semifinal de la desaparecida Merconorte, 1998, se quedaron en penales, me acuerdo, frente al Deportivo Cali, en el 92 la semifinal fue contra el Atlético Mineiro. Y bueno, así seguimos recordando gente muy ilustre, Tom Rodríguez y tal Estupiñán, Carlos Torres Garcés, eh, la, el Vinicio Ron, Carlos Ron, Villafuerte y, y la playa de Destrellas, de no que era Cielo Villafuerte, Fabián Paz y, Miño, Paz y Miño, grandes jugadores, un equipazo que eh, La Pantera lupo. De, en los 80 ya vino Hermen Benítez. Este equipo siempre la gente la, la vieja guardia de la hinchada nacional lo recita más casi que de memoria y es el que el que atrajo a la hinchada que tiene hasta ahora ¿no? porque verlos a mí me cuentan, no lógicamente yo no lo vi, el, los equipos tricampeones verlos era un espectáculo ¿no? a a vida fuerte, a a Pazimiño, a Ron que al camión correa que Etcétera, etcétera Entonces El Nacional, uno de los equipos Que digamos Fundamentales de la historia del fútbol ecuatoriano Ha cumplido 45 años Y bueno, se prometen Que habrá sede propio Eso quiere decir el estadio propio Que se haría en el sur La maqueta es preciosa Pero hasta ahorita solo hay maqueta Así que... No hay billete todavía, falta un poco más de financiamiento, ¿verdad? Sí, y bueno, eso con la recordación de los 45 años del Club Deportivo El Nacional Felicidades a los hinchas del Nacional y a los directivos Pero sigamos de fútbol asociados, Edi ¿Musiquita o, o qué sé yo? ¿Qué, sé? ¿Qué, qué quieres? Dime. Bueno, tú eres el cumpleañero, loco, tú puedes poner lo que se te venga en santa y regalada gana Tal como lo dijo el loco ...a long time ago, cuando hizo cierto pacto político, ¿no es cierto? Eh, yo creo que deberíamos más bien acabar con... ...lo que habíamos dicho en los titulares, aquello de los... ...de los extranjeros. Ajá, y también me parecería que sería apropiado... ...culminar con los distintos campeones en el fútbol internacional... ...para de ahí sí meternos a eliminatorios, estamos con Así es, tiempo. de bueno, con la cuestión campeones europeos, ya se ya se terminó lo que es la temporada, recordemos que las temporadas de europeas son distintas a las nuestras, ellos, y y la en de ellos por la de verano, inician en Cuando ya está cayendo el otoño, dígase en claro, julio, agosto, julio, agosto, agosto. Ahí inicia y termina y terminan mayo, mayo. Cuando ajá. es la primavera está en su apogeo y pueden darse un un respiro veraniego. Esto en estas épocas, de inicios de junio es cuando aparecen todos los campeones. Y vamos a mencionar a varios en Alemania. La vuelta al mundo en Alemania se llevó el título del Wolfsburgo de la liga y yeah. Ganó el Werder Bremen. Werder Bremen Ambos le ganaron al Bayern Múnchen Que anda de mal en peor, anda de capa caída Así es, ¿a qué le votan al Jürgen? No, esperamos no. a que regrese a sus fuerzas Ya de, vol de volver más, claro allá en Inglaterra se, con se consagró el Manchester United el campeón Como campeón de la, de la Premier Y en la Copa, en la mientras FA Mientras que la FA se la llevó el Chelsea Chelsea, que le ganó al Everton En... En España ya todos conocemos el famoso y glorioso triplete. El Fútbol Club Barcelona hizo mesa caída y limpia, caída y, y limpia se Juncho llevó la liga se llevó la copa Marino tiene y además la Champions League. En también en los torneos de Vamos, la Copa la RDV, de divisí A ver, dame un segundo. En la UEFA ganó el Shakhtar Donetsk, Shakhtar Donetsk de Ucrania, ganador Ineco, primer que se llamará Copa UEFA porque ahora es la Europa League Europa League y además de hablar de la Champions también que se jugará el próximo año en domingo, no perdón, en día sábado en el Santiago Bernabéu Ya no será entre semana, la final únicamente Y vas a decirme... En... Ah bueno, la Eredivisa hace rato que la ganó el AZ Alcmarc que es un cuadro, viene a ser un po poco a, a outsider, más bien dicho. Sí, un cuadro, pero que ha estado durante cuatro años peleando tras el PSV, que era quien mantenía la hegemonía allá. Y por fin consigue un, un título de liga. Así es. En, en... en Francia, el Bordeaux fue otro equipo que tumbó la hegemonía. Y en de Bordeaux tumbó la fin. hegemonía del Lyon, que tenía ocho años seguidos, Siete. si no estoy equivocado. Imagínate Fíjate. lo que es campeón... Campeón 7 veces seguidas No sé si te aburras No, no, no ya no me cansaría En fin, el, en Portugal ¿Quién ganó? ¿Me, me recuerdas? Eh, ahí sí, me cogiste sí, en ya. offside Sí, bueno Más bien ya empecemos a averiguarlo Ya que por fin volvió ya el internet, internet por favor. Eh, ¿Quién más? ¿Qué otras ligas? Eh, en Italia ganó el Inter el, La Liga y la Copa La ganó la Lazio Tercer año seguido del Inter. Así es, tercer año seguido del Inter. Que de esperan, espera, ¿no? Su hinchada que ya... Bueno, de hecho es eh, bueno, tres por las buenas y una en la mesa. Claro, una gracias a la destitución y a... De ah, a lo que y, y... también y del Milan que les bajaron. Y aquel el escándalo, etcétera Oye, este, ¿qué, qué, más, ¿qué más nos falta? Nada más de aquello. Vámonos ahora sí a hablar con respecto... Ah, a música ver. Ah, veras, veras, veras eh, Bueno, Chucho Benitos fue transferido al Birmingham 14 millones eh, Es la contratación, como tú decías Más cara de un futbolista ecuatoriano Tenemos también que Luis Bolaños Por fin, bueno, más bien dicho Vamos a ver si por fin juega Cuando vista los colores del Inter De Porto Alegre Y tal vez lo haga frente a su ex equipo Liga de Quito en la ¿Y lo la Recopa, por cierto el Inter va a jugar La final contra el Corinthians ¿Qué? La copa de Ronaldo, de, de la copa de Brasil y el Inter que andaba andaba por cierto de invicto, así que cuidado Liga a poner mucho ojo y a mejorar la concreción sobre todo, así a es. trabajarla mucho Liga. Es tiempo de música porque de aquí nos vamos a ir a las eliminatorias. Así es, nos vamos, regresamos con eliminatoria, pero nos vamos a escuchar primero algo de with, de se llama ¿Eh? Witness Daft. Obviamente es Daft, de una banda que se llama Roots Massacre. Es una tremenda canción que me me gusta mucho a mí Y como hoy ando de cumpleaños 11 de mañana, 5 de junio, ando de cumpleaños Se supone puedo poner lo que me dé la gana Así que lo voy a hacer esto es Se Asociados. recetan regalos, flores, demás Regalos, por favor Gracias, esto fue Fútbol de Asociados Hasta el momento, no se acabó Ya no, regresamos no se acaba, ya volvemos. è il vostro programma Calcio e Associati aquí en Fútbol y Asociados con el Internet a media seguimos con la queja con CNT Ya tenemos internet, pero está más lento que trámite del seguro social, hermano Más lento que trámite en la CNT para cancelar eh... tu cuenta de internet sí, Bueno, sí, así <ríe> todo, ¿no? esperemos que mejore Suelen ser a veces factores climáticos, aunque ahora no hay lluvias Así que no sé qué va o sea, pasar Está precioso el día, bueno, es un precioso día nublado Oye, pero, pero también, no lluv... ¿sabes que Los medicamentos nos habían pedido que les pongamos reggae y Entonces, ahí está, complacidos no hasta No molesten <ríe> Bueno, vamos con la selección ecuatoriana de fútbol tú sabes eh, enfrenta dos partidos cruciales esta semana bueno este fin de semana arrancando día domingo frente a la selección de Perú, tenemos dos convocados efectivamente por favor Marcelo Elizaga, arquero eh, junto a él, Máximo Vanguera Cristian Mora, Elizaga de Melec ya sabemos que es de nacional merecida convocatoria y de Máximo Vanguera de Barcelona, la que cansó un poco de controversia es el no llamado de el Pancho Ceballos sin embargo no está tapando, no está pasando por un buen momento y me parece lógico Va a tapar el Izaga de seguro Los defensas serán Jairo Campos de Liga de Quito, Giovanni Espinosa de Barcelona Que aparentemente se lo quieren llevar también al Birmingham eh, Marcelo Fleitas del MLE, Jorge Uagua del Nacional, Iván Hurtado del Millonarios de Colombia De quien no se sabe si va a seguir en el Millonarios sin embargo se especula que va a seguir en Colombia Es una especulación nada más, Isaac Mina del Deportivo Quito y ese Serreasco de Liga Aparentemente la saga va a estar integrada por Jorge Guagua y Marcelo Fleitas, es lo que se ha venido trabajando En los laterales Neisser Reasco y en el otro Isaac Mina eh, vaya Bueno, yo preferiría francamente que sea Walter Ayovía el lateral Y que juegue Jairo Campos con Marcelo freitas Pero creo que se lo, pone, se lo puede poner a Guagua porque es un hombre con, de todas maneras, más experiencia en, en Así selección Así los volantes son Walter Ayoreo México, jugador que se va a quedar por allá, es casi seguro, según. Sí, le ha bien en Monterrey. ¿no? Sí, muy apreciado. Segundo, tiene incluso tres goles si no estoy equivocado. Saludos para el Dieguito Montemayor, cierto. Mucha del Monterrey. Saludos. Y que está agradecido de la contratación de Walter Ayoreo. No, sí, sí Saludos le, le... para Don Barriga que también era hincha de, sí, de sí. Monterrey. Eh, eh, otro volante convocado, segundo Castillo del Everton de Inglaterra que momentáneamente se especula su posible salida, aunque ha dejado una muy buena impre impresión, lo han sabido manifestar la gente de, del Everton, ¿verdad? Será de ver si se queda, ojalá se quede por allí, creo particularmente. Fernando Hidalgo del Barcelona, que puede ser una de las alternativas, Edison Méndez del PSV de Holanda, que está negociando su contrato todavía, caso contrario podría regresar a Ecuador. Clubes, eh, clubes eh, Liga es uno de los opcionados, sin duda Jefferson Montero del Independiente del Valle Ese se nos va en cambio Se supone que se vaya en julio Al eh, Villarreal, que ya contrató nuevo técnico Al Villarreal Sí, Jefferson Montero Confirmado al Villarreal Claro, bueno Valle tiene nuevo técnico, que se me fue el nombre eh, Por cierto, y Pellegrini, Pellegrini va se fue al Madrid. al Madrid Ojo, qué bárbaro es el paso de Pellegrini Pensar que hace 10 años lo tuvimos por aquí Ajá Bueno, es un buen técnico y se lo merece eh, ¿Qué te iba a decir? Me, me cortaste en Jefferson Montero Bueno, Cristian Novoa que al parecer seguirá en el Rubín Kazán de Rusia Pedro Quiñones del Santos de México Que ha sido confirmado, confirmado en el... En el ...en el rol del Santos... ...David Quiroz se lesionó... ...pero fue convocado de Emelec... ...parece que no va a llegar en el Clásico... ...Antonio Valencia hasta el momento del Wigan de Inglaterra... ...aunque se lo da por seguro su traspaso... ...que va a Manchester, que va al Madrid... ...al Bayern... Ver, no? ...me parece hay, hay que Saturno. alguien se cuestionó... ...será que puede ir al Madrid... qué tal sería la relación de él con Peregrini... ...cuando Valencia estuvo en, en el... En el, Nunca, en el Real Real? ...nunca lo puso... Sumo. ...tú crees que lo vaya a querer llevar... ...no se sabe... Sería como darse con la piedra en la boca Así que yo creo que el futuro de él puede estar Se habla del Bayern, me gustaría mucho que vaya Al Bayern o al Manchester Dos equipos bueno, de Siempre han manifestado que en estos momentos Ya se encuentra cómodo y plenamente Instalado sí, en, en Inglaterra tierra. Bien, el siguiente bloque Que analizaremos son los delanteros Felipe Caicedo del Manchester City de Inglaterra, con futuro todavía un poco incierto, Joffre Guerrón del Getafe, que también no se ha mencionado mayores posibles o transferencias, Joao Rojas en el Emelec, y Carlos Tenorio del Al-Assad de Qatar, y ya terminó, palacios? no está Pablo Palacios, me lo saltea Pablo Palacios de Barcelona. Carlos Tenorio ya terminó su contrato en el Por Al fin. de Qatar y se lo trata de repatriar. De repatriar Algo Liga. que para mí fue perjudicial. Terminó siendo más bien dicho perjudicial para la carrera de Carlos Tenorio el haber estado y tanto tiempo. Bueno, ahí sí le fue Maravilla Y haber sido tratado como un rey. Pero no sé, depende de qué es lo que más... Y haber tenido opción a tener siete mujeres por chicas la Chicas en bikini. chicas en bikini. Y bueno, los Ferrari al alzado, y el Lamborghini ¿no? que tenía. Entonces caritas. yo me, como que Además, me quedé jugó, en el alzado. no se quedó fuera del mundial. Así digamos que jugolísticamente pudo haber crecido más Le Carlos Tenorio. Y, a nivel nacional tuvo gran hechura con Lina. Pero... Bueno, con todo lo que tú dices, cualquiera se queda, ¿no? Ahí en Medio Oriente, aparte que las, las ligas de Medio Oriente, Dígase Arabia, Qatar, etcétera, etcétera, eh, son torneos más suaves, menos exigentes y por menos exigencia ganas mucho más y pasas claro, sabroso. Hay y... mucho dinero allá y justo algo ayer me comentaba un, un amigo pesista. Él me dice que hubo una compra a mediados de los 90 del de equipo de halterofilia de si no estoy equivocado fue déjame recordar se me fue el nombre qué terrible creo que Irán. fue no no no Qatar Qatar pagó 10 millones de dólares por copiar por comprar el, el equipo de pesas de halterofilia que había en un país nórdico que ahorita recuerdo el nombre porque eran los mejores no sé si fue a, a armenio o Albania, alguno de aquellos Imagínate lo que es pagar 10 y, y por comprar todo el equipo Billetas. Para que vayan Y claro, pasaron dos años Que no compitieron en, en nada internacional Al nombre de su país original Y luego ya pudieron competir por Qatar Y Qatar se convirtió en una potencia En levantamiento de pesas fue muy, muy, muy gracioso Bueno, el Porto fue el campeón de Portugal Antes de irnos a la pausa Estábamos con esa duda Eh... Liga y el y... internet está caminando ¿eh? Terrible Bueno, contra todo Estamos dándole el día de hoy Oye, ¿y qué nos toca hablar ahora de eliminatorias? Bueno, ¿verdad? sí, en general Se viene la nueva fecha eh, Tenemos equipos Por ejemplo, como la selección paraguaya Que está prácticamente con un pie en el mundial, 24 puntos más 10 Danos el orden de los partidos que se vienen este fin de semana. Bueno, eh, yo los tengo aquí en mi memoria. Memoria porque. <ríe> en el internet no asoma. Sí, sí, pero a, a Dios gracias, sí, sí, les tengo. Bueno, eh, se enfrenta a Uruguay y Brasil empieza a eh, empieza la jornada el día sábado, 14 horas de Ecuador. Uruguay que no, digo Brasil que no le puede ganar a Uruguay desde hace años en el centenario. Centenario bueno, ese estadio de por si sí es muy difícil, ¿no? 19 horas Greenwich Meridian Time y esto sí vale la pena decir ese horario porque es internacional. Bueno, <risa> en fin. eh, Argentina versus Colombia a las 16 horas de Ecuador. Equivocadas, 19 horas dijiste el de Uruguay Brasil. No, 14 horas. Ah, ya, 14. 19 Greenwich Meridian Time. Oh, ya, ya. muy bien. Yeah. Pero sigue, sigue. Argentina versus Colombia. Eh, a las 16 horas de aquí de Ecuador 21 horas GMT El siguiente partido Bolivia versus Venezuela Se jugará a las 3 de la tarde Hora de Ecuador 20 Greenwich Meridian Time El Paraguay versus Chile Se jugará a las 17 horas con 50 de Ecuador Vendrían a ser las... Ayúdame con las matemáticas, 22.50 Greenwich Meridian Time ¿Para qué estás hecho el Ahora te arreglas como puedas Bueno, esos son todos los, los partidos que se jugarán en sábado, se jugará casi todo Así que al menos yo me quedaré de largo viendo fútbol, tú creo que vas a asistir a lo que va a ser el gusto criollo del Quique Sí creo, ya ahí veremos qué sucedió Al... Sí, sí no hay bueno al menos el campo hay alguien hay alguien que debe estar responsable de la página y ese seré yo y perú versus ecuador el día domingo 7 de junio 3 horas 30 de ecuador 20 horas 30 greenwich meridian time nos jugamos la vida señores hay que ir a ganar allá a lima tomarnos el estadio monumental tal como una vez fue más hace 8 años en aquel yo me acuerdo que ese gol del team delgado minuto 92 a el rato que le amaga al arquero Yo vi de rodillas esa parte Porque Casi se cae, yo recuerdo el segundo piso De la casa de mi abuelita Que es de hecho en madera qué bárbaro Sonó, ¿no? ¿no? Y todo el mundo, fue una, una celebración Creo que todos los ecuatorianos sentimos en ese momento Que estábamos con un pie en el mundial Como lo dijo el que narraba pues. No vamos al mundial Y nos fuimos o y sea, sí. Se fueron algunos, bueno, nosotros se, lo vimos ¿no? Se <risa> fueron esos manes, nosotros vimos por tele mal anochados y todo, pero en fin y vamos con el pronóstico mundialista dale dale, dale. el fondo el siempre primero, primero vamos con el pronóstico de eliminatorias de aquí en fútbol y asociado auspiciado por Metal War, por el manjar y por los comunes casos voten por los comunes casos no así es percymusic.com Vota por los comunes casos Tu mejor opción como banda Ahí en la batalla de las bandas de Pepsi En fin, bueno, Uruguay si versus... no, en la rueda de capoeira lo vamos a lamentar no. <risa> no, sigue, sigue Bueno, Uruguay versus Brasil Ya te decía, dos horas de la tarde de Ecuador ¿A quién te vas? Opinas? ¿Cuál es tu palpito? No, yo te pregunto a ti primero Ah, yo mm, Me parece... Le apunto a la Empatria un mm. 1 a 1 1 a 1 yo creo que gana Uruguay No, no, aunque no Vamos a jugar a lo que nos conviene Gana 3-0 Brasil No, mentira, gana 2-1 Brasil Ya, el alejo coincide conmigo en el 1 a 1 Es que sí, es difícil que gane Brasil allá Pero necesitamos que pierda Uruguay en esta ocasión Sí, bueno Argentina vs Colombia Gana Argentina Monumental Antonio Vespucio Liberti De propiedad del club atlético River Plate Tú dices que gana Argentina, ¿cuánto? Gana Argentina 2-0 2-0 Exactamente lo mismo que dijo el Alejo Yo pronostico un 3-1 en favor de Argentina 3-1 a 1, dice Edi, siguiente es. partido Vamos a pronosticar el partido que digamos tiene menos trascendencia Bolivia vs Venezuela, ambas selecciones prácticamente eliminadas creo que empatan aún Listo, yo creo que Bolivia le mete 2-0 a Venezuela. Muy bien que dijo la lejos? Todo uno en favor de el cuadro del altiplano. Este partido va a estar buenísimo el que sigue en el pronóstico Paraguay versus Chile allá en el Defensores del Chaco en el barrio de la Sajonia y en Asunción. Eh, ¿qué es lo que piensas? Respecto Creo que gana Chile, 1-0 Listo No, mejor que empate, en verdad uh. A ver, ¿qué mismo? <risa> Va, vamos del empate a unos Decídase, 1-1 uno, uno. Yo abogo por la victoria paraguaya 2-1 El Alejo dice que 3-2 ¿Quién gana, Chile? Eh, Paraguay Va a jugarse en el Defensores del Chaco Ah, ese sí, es el Defensores para... Defensores Defensor. del revés. Chaco, Barrio, Sajonia no te, perdé, no no te presté asistir. atención en ese momento. No, gana Paraguay, pues 1-0. Listo, o sea, yo decía, bueno, en fin. Eh, defensores del Chaco. Y Perú-Ecuador. Gana Ecuador 2-1 a otra vez. 2-1. a Creo que todos coincidimos con el 2-1 a porque nos da buenos recuerdos y creo que es un resultado digamos posible, accesible no traído de los cabellos y que ya se dio, así que esperemos se repita. que ojalá se vuelva a dar eso es la parte que se juega en esta en este fin de semana luego viene el partido con Argentina en el cual vamos a estar y vamos a hacer foto, reportaje así es, esperemos eh, fotografiar a muchas agraciadas eh, hinchas argentinas a Doña Silvita, la más agraciada ecuatoriana la vamos a Sí, ojalá nos topemos de la con Doña Silvia ahí en, en la occidental. y Que nos provea las de morocho. Las de morocho, de la suerte y, y, y que capean el hambre, loco, porque sí, sí, sí esas esperas en la general suelen, Son largas. Suelen dar hambre y todas las cosas. Así es. Ojalá juegue Messi, loco, ¿cierto? No sé. Bueno, ojalá juegue mal, pero ojalá juegue. Ojalá venga ya. Como dijiste, ojalá siga chuchando. Sí, güey. Tremenda celebración que pudimos ver de Messi ahí en el club, Ahí está, bueno. Va a ver Fórmula 1 también va a ver Fórmula 1 este fin de semana a las 7 de la mañana de Ecuador, 2 de la tarde, allá en Europa. Se corre el Gran Premio de Estambul, ahí en Turquía. ¿Gran premio que se corre sentido contra horario? Mm, ¿no? sí. sí, el único que me acuerdo que se juega contra horario se juega, se corre contra horario es el de Brasil, pero no sé si es que es Turquía. Como... Se... Se corre, en fin. fin. Eh... Donde... Ferrari había sido líder y ahora... Sí, Felipe undercover. Massa que siempre ganaba ahí Y bueno, ayer estaba oyendo las declaraciones de mi piloto favorito, Kimi Raikkonen We, we are a team, we do the great job Es una sequedad impresionante de este pana, pero por eso me quedé bien will shoot have Bueno, Eddy, coméntanos Roland Garros ¿cómo va? Ah, bueno, verás eh, Eso quería ver porque mientras estábamos grabando Aquí eh, Para ya acabar, porque se si no, estamos haciendo la de largo Se estaban disputando las semifinales Femeninas, la una era entre Sibulkova y mm, Ginara Safina La otra jugaban Chuta, ya no recuerdo Ah, sur una tenista australiana Me acuerdo, contra Ya se me fue el nombre, loco bueno, la, y la Plen, lo, lo de Estaba viendo el partido de Sharapova vs Sibulkova, gran corazón que <risas> tiene María. No, la verdad después de pasar sus lesiones y demás, casi todos los partidos los... No, bueno, por eso me cae bien, aparte de lo que es guapísima y demás. Siempre le pone harto coraje a los partidos y casi todos los remontó a tres sets y demás. Cosa que el último partido ahí contra Sibulkova ya, ya no jalaba. Y bueno, ahí lo perdió Y esta tenista es eslovaca, Sibulkova Le, le hará no, no mentía Esta es contra Kuznetsova que juega Mientras que safina juega contra Stosur Mientras que en la rama de los varones Va a haber un partidazo mañana, no me lo pierdo Ni a bala del potro contra Roger Federer Del potro que viene haciendo un campañón Ayer le ganó en un gran partido a Robredo ...mientras que Federer se deshizo fácilmente... ...de Galmon Fields... ...mientras otro... ...hay otro sudamericano en las semifinales... ...Fernando el González que le hizo un partidazo... ¿no? ...no, ese es chileno... Ah, chileno sí. eh, ...le ganó a Andy Murray... Un Partidas uno de los sets hasta quedó 6-0. Ajá, a lo mío. bruto. Y el otro Y la clave es la del de, de Soderling el sueco que le eliminó a Rafael Nadal. Claro, es el de que está pegando la, la sorpresa, ¿verdad? Así es. Está está bueno, bueno, mañana el partido del del Potro y y fases decisivas diferente. también en la NBA. Y... Sí, es, ahora empieza las finales. Ajá. Juega Orlando Magic contra los Ángeles Angeles Lakers en eh, los partidos que han frente al oeste equipos, menos. dos equipos de los equipos muy conocidos para bueno, o sea, el margen magic, magic el magique eh, se viene siendo conocido en los 90 cuando pero, uh, apareció la franquicia y de la mano de shaq o'neal mientras que los lakers son más ya esos son los tradicionales Así siendo, es. esto eh, fue todo un asociado creo, creo que ya sí y... ya viene siendo todo eh, no se olviden Sus pronósticos, por favor, muchachos. Así no es, sus pronósticos mundialistas, no se olviden. Eh, si tienen chance, creo que todavía hay entradas. Eh, las sus... compren y ahí nos vemos eh, para Ecuador vs Argentina. Avisarán quién se va para ver si ahí armamos algún tour. Apoyen a morir a la selección, nos, la, se la necesita. Y ganamos este fin de semana, no nos quepa me la bien. menor duda a ninguno. Esto fue Fulvio Asociados, un programa que estuvo Muy atropellado, aparatoso Problemas con los equipos Problemas con el micrófono, micrófono, ¿no? El micrófono tuvo, tocó, no saben lo que nos tocó hacer pero sí, bueno. sí. Eh, Problemas con el internet Tuvimos que reinstalar el programa Con el cual grabamos esto Debido a que eh, en las, Se en fue la... con los virus, se fue con la java de virus del programa. Pero <risa> cerremos toda, Eddie fue. porque nos estamos Yendo de larguísimo, muchas Así gracias es. Muchas gracias, que gracias. pases bien Eddie Más pasa bien voces, voces es cumpleaños <risa> Muchas gracias por escucharnos Voten muchachos Voten por los comunes casos Voten por los más. comunes casos, gracias a The Metal War, Almanjar Gracias muchachos por escucharnos, nos veremos próximamente Y déjennos sus comentarios, déjenos pronósticos de Esto fue público asociados Día de Scar, Reggae Y lamentablemente no puedo poner a los fabulosos Porque al final voy a dejarles Redemption Song, una de las canciones que Bueno, creo que es la que más me gusta De, de Robert Nesta Marley porque la canta con garra con pulmón y... y coraje y coraje realmente es una canción muy sentida esto fue fútbol de asociado che, esto es fútbol de asociado muy bien batido a rabbi sold I to the merchant ships minutes after day took I from the bottom list bits but my hand was made strong by the end of the almighty we forward in this generation shone Triumphantly, won't you help to sing These songs of freedom, cause all I ever have Redemption songs, redemption songs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 We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs Redemption songs Redemption songs yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, cause none of them stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? yes some say it's just a part of it we've got to fulfill the book won't you hear to sing these songs of freedom is all i right we did songs all right Dition songs These songs of freedom Songs of freedom.